Cuando ya pasaron tres minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. En los estudios de las 7:50 van a estar los integrantes de Blues del Sur para contarnos de qué va su cuarto disco. El dato periodístico de la madrugada tendrá que ver con Wikileaks, el rol de Pío Lagui y el asesinato de los palotinos. La Argentina 76-83, la iglesia, la dictadura, otra vez en la superficie. James Taylor será el eje del mini recital de las 3:30. En Sociedades Perfectas, Steve Wonder y s t i n g En las historias de un día como hoy, nos vamos a ir al cine de la mano. De Nino Rota. Más de 34 películas y casi 50 años en los estudios de Chinesita poniéndole música a Fellini, Visconti. Tiene que ver con las historias de un día como hoy. Nino Rota. Después de cada info. En el especial de hoy, versiones de Yesterday. Cheo Feliciano, Elvis Presley, Ray Charles, f r a n k s i Natra. Cumpleaños número 33 de Alfredo Alegre, uno de nuestros operadores. Ya comienza la noche más larga del día. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Arrancamos como siempre prometiendo el final. James Taylor va a sonar en la última media hora de programa. c u a n d veo su cara de amor, tengo que mirarme, p o r e yo amo a ti. Give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. I don't know. Long before I met you, now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars t h t you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it a m a And me, no one can tell me that I'm doing wrong today. w h e Never I see your smiley face. ¿Eso de la incomunicación? Usa el celular. m a n d a n o s un texto con la palabra aire, espacio y tu mensaje al 7075. SMS de los oyentes 750. Costo 81 centavos más impuestos. 7075. ¿Ya lo anotaste? 7075. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en a M750. 12 minutos después de las cero, ya está la gente de Blues del Sur aquí para hablar de un montón de cosas, su, de su historia, de su presente, de su futuro, de su cuarto disco. Gente, buenas noches, ¿cómo va? Buen día, ¿va? Que si a o u n o no sabe sí, bien cómo. cómo. Buenas、Vamos、noches, ¿no? l v e r e s t o de la m a d r u g a d a c ó m o a n d a n b i e n b i e n t o d o c h e s ¿no? b u e n o p r i m e r o g r a c i a s p o r v e n i r como s i e m p r e l e p l a n t e a m o s a c a d a u n o d e los q u e v i e n e n a h a c e r m ú s i c a e n v i v o a e s t a s h o r a s d o n d e n o s o n para h a c e r m ú s i c a e n v i v o e n u n a r a d i o Pero, ¿y por qué no te vienen? Porque es complicado, más. Sí, en serio. Es complicado.、Yo、y hacer、bueno. notas en vivo hasta ahora es. Yo me quejé, otro es día. Es una persona un me llamó para v e n d é r m e no sé qué cosa, por teléfono. Está ¿sabes? muy bien. <risa> Las 2 <risa> de la tarde. Las 2 <risa> de la tarde. <risa> sí, la、bueno. gente decente como yo duerme hasta ahora. Está muy bien. Pero es complicado, a veces arrastrar、sí, gente. Es hasta... más complicado de día, igual. De día temprano Mira, a, a, al músico le cuesta Y puede ser mañana, que para el tema músico, por supuesto. a la mañana, ahora no te digo que estamos en el pico de rendimiento, pero estamos, <risa> estamos bien. Estamos ya, llegando. Estamos, estamos llegando. Acabo de desayunar. Está muy bien. Bueno, vamos a A poner un poquito de música mientras vamos armando Este algo para hacer en vivo y para charlar. Y me decían el tema uno de este que es el último disco. Este es el último disco, llama a volver, lo vamos a estar presentando ahora la semana que viene. Tenemos tres discos de estudio grabados, y bueno, este es el tercero, un novito. ¿Y más o menos cuánto? ¿Más de 10 años de laburo? Y Sí, sí, un poquito más. un poquito más. El primer disco es del 2000, el segundo es、claro. del 2005,、uh -huh. y este es el tercero de estudio. En el medio, en el 2007,、eh, sacamos uno este, en vivo, y, y bueno, que al final nunca se terminó de editar, pero ese está ahí. Solo unos pocos lo tienen y este es el tercero, el tercero de estudio.、Uh -huh. Así es. Bueno, vamos a acomodarnos mientras escuchamos、eh, este primer tema, de este, el primer corte de Blues del Sur, volver. Y después sí, charlamos, hacemos un poquito de música y comenzamos a andar la noche más larga del d i a l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 チョン・バポロ・キモ・カン。 オー ピッションでシャカレー。 Ajustando lo que va a ser la presentación en vivo de Blues del Sur, aquí en Prohibido Amanecer. Comenzábamos a charlar antes de, de escuchar el primer corte del nuevo disco sobre su historia, sobre esos 13 años de laburo arriba del escenario y también a través del de trabajo en estudio para, para cuatro discos. Pero, ¿cómo, ¿cómo nace Blues del Sur? Y después, una pregunta que siempre me parece es la adecuada para cada uno de los tipos que tienen ganas de hacer blues. En la Argentina, que es casi como hacer chacarera en,、no、sé, en, la, en el Mississippi, ¿no? una, uh -huh. una cosa por el estilo. <risa> es como, <risa> qué sé yo, importar un montón de cosas que tienen que ver con el dolor de los algodonales, con, qué sé yo, con toda la raíz de esa música, hacerla blanca, ¿no? transformarla、uh -huh. en blanca,、eh, confraternizar con un montón de historias que uno no conoce, con esas raíces que uno no mamó. Y que insisto, es como hacer, qué sé yo, o chacarera en Tennessee、sí. o tango en el Mississippi. Sí, en realidad, yo lo que, lo que creo, mi visión de esto, nosotros nos llamamos blues del sur por, por, por el sur del mundo, en realidad,、uh -huh. ¿no? Y Porque me parece que el blues argentino existe. Y cuando uno escucha Manal, ese tipo de bandas, hay una, descri blues, una sí, des、claro. descripción de paisajes fabulosa. Y si bien, o por lo menos yo no creo tanto en eso de. Mimetizarse con el bluesero del Mississippi, sino que hay una cuestión: nosotros mamamos mucho el rock.、Uh -huh. El blues es la parte como melancólica del rock and roll, se podría decir.、Sí. Por eso somos tangueros que no escuchábamos tango de chicos. Entonces nos agarra un poco esa, esa parte de sentirnos identificados con cierta descripción de algo que podría ser sufrimiento, pero en realidad es como una, como una melancolía, ¿viste? Y me parece que el argentino tiene, tiene mucho de eso. Y, y lo, lo que mejor se acomoda musicalmente a una historia de ellas es el blues.、Uh -huh. Ahora, la verdad, es que por lo menos en nuestro caso, no somos una banda de blues purista y tradicional que trata de representar el sonido de Charlie Patton o Robert Johnson,、uh -huh. sino que lo que nosotros hacemos, es, o lo que yo, como compositor digamos, de la banda, hago es este, ser lo más honesto posible y sincero posible conmigo mismo. Y digo, bueno, yo escuché mucho blues. Y también escuché、eh, a Flaco s p i n e t a a、sí. Manal, a p a p o s Blues. p a p o s Blues no es blues tradicional, nunca lo fue.、Uh -huh. Pero es blues argentino. Sí,、claro. Y Manal tampoco. O sea, Manal no tiene nada que ver con, el, con la música del Delta del Mississippi.、Uh -huh. Pero es blues argentino, típico. Y yo apunto más ese lado. Me parece que es el mensaje más honesto. Si, si me quiero disfrazar de algo. Este, me parece que hacer los Danger Ford de algo, ¿viste? e、ah, muy b n A mí no, no, no, no me identifica. Respeto、sí. al que lo hace, pero a mí no me identifica para nada, pues yo tengo cosas para contar que pasan a dos cuadras de San Juan y Buedo.、Claro. Yo estoy a miles y miles de kilómetros de esto. Entonces, no.、Uh -huh. eh, como siento que tengo historias para contar desde la letra distintas, también、sí. musicalmente absorbo otras influencias. Ahora, hay algo que es este, incontrastable: Que es la línea argumental del blues. Es、uh -huh. como que tiene un puente n o que nos, conecta a, todos, sí, nos conecta a todos, y tiene que ver con eso que vos planteabas. Totalmente, y es más, yo creo que, es el, que en realidad vamos allá del. blue, Yo creo que es el folclore de todo el mundo. Ahí está. Yo soy muy fan de la música africana también. De la mezcla de. Hay una película muy interesante que se llama From Mali to Mississippi,、uh -huh. que es Corey Harris viajando y juntándose、uh -huh. con Ali Farqua Ture en África. Se ponen a tocar los dos tipos. Lo que es su música y se dan cuenta que están tocando las mismas notas.、Claro. Dice, es una escala pentatónica, mira, yo uso. Y por todo viene de ahí, o sea, todo, la música del siglo XX para acá es toda africana.、Sí. Se fue afectando con, con la mezcla, en Uruguay se convirtió en candombe porque los dejaron usar tambores.、Uh -huh. Más al norte sabían que los tambores tenían un código muy profundo, entonces se lo cortaron. Entonces los negros empezaron a tocar los instrumentos de su amo, que eran las guitarras españolas. Pero la esencia es exactamente lo mismo. Porque si hay algo que, que no se puede matar es justamente la esencia. Entonces, a los negros los esclavizaron, los secuestraron, los mataron todos. Los que quedaron igual penetraron en la cultura del lugar donde llegaron porque era lo, lo natural. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando uno piensa en, en, en cómo esa música se sigue multiplicando en la República Argentina, donde yo coincido con vos absolutamente en que tenemos ya. Raíces b l u e s e、eh, r a s tenemos un blues nuestro, tenemos este, a la usanza de lo que puede ser el rock nacional, ¿no? que por ahí、Totalmente. nos respeta、uh -huh. desde el punto de vista ortodoxo, si querés,、claro. a, a, a la métrica del rock, pero bueno, ese es el cartelito y ahí estamos ¿no? haciendo cosas parecidas, similares. Y lo que pasa es que además tiene 50 años de historia.、Uh -huh. Nosotros tenemos un defecto muy grande, que es cuando que miramos con mucha admiración lo que viene de afuera y con mucho desprecio lo de adentro. Entonces, te, viste. Tenés que ir a triunfar a Europa para que te den bola de vuelta acá,、uh -huh. miles de historias, sí,、claro. piezo, l a lo que quieras. Sí, sí. Y entonces,、eh, en el mundo se valora muchísimo el rock nacional. No tanto en Argentina. Sin embargo, en Latinoamérica los tipos están aprendiendo de lo que hacíamos nosotros hace 30 años. Sí,、claro. Vos escuchás lo que son, se supone que son las bandas importantes de, de Latinoamérica. Y vos decís, esto lo hizo, acá sí son los 80, eso. La movida española m i s m o ¿no? Ni hablar. Bueno, ahí me, me gusta Javier Vargas, la Vargas Blues Band,、sí. ¿viste? Es un tipo que toca muy bien y q u é s é yo, él es hijo de argentinos. Y él tiene un disco de homenaje al rock nacional. Es muy fan del, del rock nacional. Y el rock en, en español, en principio, acá fue el primer lugar en el mundo donde se cantó blues en castellano, ¿no? Que fue Manal. Sí, sí, claro. Y. Además de eso,、eh, los españoles cantaban en inglés, que era una cosa muy sí, bizarra, ¿viste? Bueno, hay una anécdota muy, muy interesante, no es,、no、es blusera, pero sí sirve para esto, que, que siempre cuenta Rada: q u el e tipo se ganaba la vida en un club de Bacanes, de, de Montevideo, este, cantando b un e o un poquito de jazz. un poquito de... Entonces, la pregunta era: bueno, ¿pero ¿vos bueno, o sabías inglés? No. ¿Y cantabas por fonética? Tampoco. ¿Y qué hacías? Nada,、ah, yo me aprovechaba de que estos tilingos veían a un negro que similaba a ser un, un norteamericano que subía al escenario ¿Qué? y que cantaba algo similar a Extraños en la Noche claro, o、claro, claro, Frame、claro. to the Moon, pero era todo sanata. ¿Y cuánto tiempo hiciste eso? Que se yo, años. Sin, y los de abajo, sin embargo, los que hacían que entendían lo que estaba pasando arriba del escenario, no entendían nada, pero tenían guita. Uh -huh. Y les gustaba el juego de un negro arriba del escenario, mostrando que era lo más parecido a estar en, en Nueva York, qué sé yo, este, una cosa Mirá, por el estilo. Antes de que Bluto del Sur sea lo que es, digamos, que antes de, de, de, de ponernos en serio, digamos, con la banda, los primeros shows teníamos una cantante, mujer, tuvimos、sí. dos o tres cantantes mujeres. Yo tuvimos, pero en realidad Matías no, creo que no había nacido, no sé. pero yo s a c í el vivo de sobreviviente. De aquellos combates. pero y teníamos y La primera cantante que tuvimos era Mulata, descendiente de brasileros.、Uh -huh. Mulata. Cantaba igual a Silvina Garré. Yo lo recuerdo tal cual, que era lo menos blusero que había escuchado. Claro, era una negra con voz de blanca. Y, y terminábamos de, de tocar. ¿Qué, tenés una cantante blusera、claro. espectacular. Pues la gente cuando ve algo, la gente confía mucho más en la vista que en, en el embase. En el embase. En Entonces、claro. cuando ve algo, ¿viste? y he tocado, no, no, no puedo dar nombres, pero he tocado con muchos acá en Argentina, con un par que son negros, este, por descendencia también,、sí, me dio、sí. Río Platense, t o q u é con un africano también.、Uh -huh. Que mandaba cualquiera, jamás cantó una letra, jamás cantó la letra de un blues, no sabía su hijo en Chicago, no, ningún blues, ningún clásico. Y la gente se rompía las manos aplaudiéndolo.、Claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Eso llama la atención, pero es eso, el envase va mucho antes, ¿viste? Muy,、mm -hmm. Mucho antes que el contenido. Sí, ¿no? sí, sí.、Eh, Matías, cantar a esta altura del partido blues es cantar como. Eh, qué yo, como Martínez, es cantar como, como cualquiera de los bluseros que a través del tiempo de los últimos 40 años en la Argentina, por poner una, una fecha, por ir a, por armando una línea de tiempo, o ya la gente puede recibir distintos formatos.、Eh, ¿O busca siempre a ese tipo de la voz desgarrada, de la voz rota? De... Mira, no sé, yo canto, yo lo siento. Yo, Blues del Sur es una banda donde yo canto. Y no sé si estoy mucho tiempo en el escenario, l e creo que me elevo un poco.、Ajá. De hecho, la armónica trato de no tocar tanto porque me trae a la tierra. Yo cuando canto en Blue d Sur me, me llevo a otro lado. Entonces, no sé cómo canta la gente que dijiste, no, no sé. A veces, que yo, una, una vez creo que mi hermana me dijo: Ah, porque Otero, y vos entonces rompes tu voz. Le digo: No. Mi voz está hecha pipa porque es así, q u é sé yo. Pero, este, en definitiva, no sé bien cómo lo hago. Lo sé bien a partir de las preproducciones que hice con escuchar la, las grabaciones y、ah. todo. Pero siendo así, como el vivo, no hay、claro. como el vivo. Y no sé cómo sale en vivo. Yo creo que sale de una manera, pero sabes que es distinto. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Es No sé si es el alma. No me meto en la grabación del disco ni, ni, ni ninguna preproducción porque tuvimos gente como Néstor Tinaro en el ingeniero de sonido. O sea que si el tipo dice, no, ponete, date vuelta, levantá el codo, apóyate acá y la voz va a salir mejor y o le digo, sí, bueno, de hecho hicimos eso.、Sí. De hecho grabamos un pedacito del disco por una cuestión de probar cosas. Grabamos <risa> a... Si vas a toser cuando hablo. No, no, por favor. Es mi forma de interrumpirlo. <risa> Lo grabamos en mi casa esa parte.、Uh -huh. Y yo, de tantas. No, no sé si hicimos muchas tomas, no sé si era la hora, no sé si era lo que estaba tomando, no sé cómo era la mano. Pero me cansé y me apoyé,、eh, o sea, levanté mi brazo derecho, me apoyé contra un. Y mira cómo cambia mi voz: y estoy así, estoy así, estoy así, estoy así. Estoy así.、Claro. Y el tipo me dijo: A ver. Quédate así. Quédate、claro. así, me dijo. Y un tema entero lo grabé con, con el brazo apoyado, levantado, en el ropero donde guardo las camisas. Y el、mm. tema quedó tremendo. Y, cu y cuando, haces el, cuando empatás la, las tomas y todo, te das cuenta que.、Mm. Además, en vivo llevamos el ropero de la casa. Claro, de... claro, claro. Es claro. medio. Sí,、ah. e、bueno. s un poco engorroso, pero bueno.、Si、da no, no, no, no.、Sí. Pero s a、claro, que es lo bueno, claro, que、bien. cuando transpiro me cambia ahí la camisa al toque. Claro. <risa> Para aquellos que no son parte de la, de la movida blusera, ¿cómo es、eh, el, el, el circuito en, en Buenos Aires? Y para mi gusto es un poco chiquito. Me parece、uh -huh. que el blues tuvo una oportunidad histórica en los 90 de crecer y multiplicarse. Para mi gusto no se aprovechó lo suficiente porque, en algo que también nos describe mucho como sociedad,、eh, eh, hubo mucha, mucha pelea de, de uno con otro. Éramos, éramos un grupo de 40 y había 20 contra 20. ¿viste?、Uh -huh. Y otros estilos no dejan pasar esas oportunidades. Por ejemplo, el reggae. Me parece que aprovechó la explosión y、sí. ahora hay festivales de reggae por todos lados.、Uh -huh. Y bueno, los bluseros dormimos un poquito, ¿viste? Nos miramos mucho el ombligo a veces. Y, y nos quedamos en pequeñeces que, que no sumaron, porque deberían haber multiplicado, debería haber muchas más bandas tocando blues. Pero últimamente, en los últimos años, aparecieron un par de productoras dedicadas a esto, aparecieron más bandas de chicos jóvenes. Hay como en este momento un crecimiento. Este. Para mi gusto, eso debería haber pasado antes, pero si pasa siempre está bueno que pase. Peor sería que no pase nunca. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero el circuito tiene, tiene un par de lugares ya clásicos, como en, en algún momento era el s a m o、oh, v a r y、claro. el b l u Especial. s Y bueno, hay un recambio generacional muy grande. Yo sé de la época donde iba a hacer una zapada y estaba Papo, Alejandro Medina, Javier Martínez zapando en el s a m o v a r Un ambiente mucho más relajado. Cuando, cuando si vos sacabas una foto había que ir a revelarla, era todo un garrón. Entonces no había 40 boludos con el telefonito s a c á n d o s e foto. Hoy el tipo que es más o menos conocido no pude e ir ni en la esquina, ¿viste?、Sí. Pero en esa época vos estabas comiendo pizza y caía el carpo y estaba、uh -huh. todo más o menos mucho más relajado. El nivel musical era excelente. Jorge Pincheski, el comienzo de los Black and Blue, yo vi el primero. Pero, vos, yo... pero vos, llevabas la cámara. c o m p r a b a s el rosso. Comprabas el rosso <risa> y llevabas la cámara. No, no, no, además、pero、que nunca. Lo eh, no, eh, nunca lo hice, pero digo, la, la vida cambió mucho a, a partir de que ahora es más importante tener una foto con alguien、sí. que realmente compartir algo.、Uh -huh. n o、eh, eh, Yo una, hice un tema de Luz del Sur del disco anterior que se llama Gruppi, que habla de, de, de que me saquen una foto urgente. Mirad con quién estoy, quiero que me saquen una foto. ¿no? Y lo hice porque con, una vez conocí un pibe, un músico muy talentoso, que entré a la, a la habitación. Y tenía 40 fotos en la pared. ¿no? Y, esta, y esta es con Papo. Y esta, este es el plomo de Papo. Este es el hijo de Papo. Este es un amigo del plomo de Papo. Este es un amigo d e un amigo d e un amigo del quiosquero que le vende cigarrillo a Papo. Entonces llegó un momento que, ¿viste? Y ahora está medio así todo.、Uh -huh. Y en esa época era todo una cosa con un contacto más real con, con esos tipos que eran s u p e r g r o s o s y que son próceres、uh -huh. de, de, del Blues Nacional. Pero ahora lo que hay es una camada de pibes este, jóvenes que tocan bárbaro. Bárbaro, yo estoy viendo apariciones de, de montones de bandas creativas y, y, y, y más que nada con muy buenos músicos, no sé si tan buenos proyectos colectivos, pero muy buenos músicos. Sí, sí. No, mientras vos me contabas, este, me imaginaba si por ahí en algún momento se rompió la madera con la que se hicieron esos tipos que fueron los padres de, de la criatura、uh -huh. allá por finales de los 60 y que después tuvo que venir un recambio generacional. Que cacheteó un poco a q u e l l o s que bebieron de, de la gloria que armaron los otros、mm, sí. y, y algo por el estilo. Pero aquellos estaban convencidos de que eso era así: que era lo mismo tocar en la cueva para diez...、Totalmente. durante o c horas h o o tocar cuando ya eran alguien la misma cantidad de horas y para la misma cantidad de gente. Totalmente, en por, lugar. porque creo que cuando uno además está tocando no cuenta la gente.、Claro. Este, uno está tocando para uno en principio. Después, si hay gente adelante, bueno, mejor que haya un montón. Pero este, realmente, sobre todo en el blues, ¿viste? vos te juntas a, a tocar y estás improvisando,、eh, están saliendo cosas de vos que tal vez vos no sabías que tenías.、Claro. ¿viste? El blues, como todos estos estilos que tienen muy que ver con la raíz, este, a, lo que hacen es que vos te conviertas en otra persona cuando tocas. Entonces no, no, no te pones tanto a fijar y a medir. ¿viste? Acá pasaron los 90 en el medio. Entonces, los 90 es como las hojas, dicen que después no va a crecer más nada, ¿no? Los 90 nos hicieron mierda. Entonces, la realidad es que de los 90 para acá todo se mide.、Uh -huh. En gente, en una banda, vos le i n v i t á s a tocar a algún lado y dice, yo, pero si meto gente ahí, me pierdo de llevar gente después h a s tal e otro lado. Hay una cosa de medir el costo-beneficio que antes no existía. Y estaba buenísimo que no e x i s t a Entonces, obviamente, cambia el formato ahora, porque、claro. los pibes se han criado de otra manera y hay un poco más de glamour injustificado por ahí, me parece、uh -huh. a mí. Pero hay, hay, ¿viste? hay pibes que hacen dos goles en primera y se creen que son Messi. Entonces, este, claro, comparado con Alejandro Medina, bueno, ninguno de nosotros sabe ni, ni patear la pelota. Sí. Este, pero. pero Por ahí aparecen esas cosas, pero porque los 90 multiplicaron e hicieron grandes cosas que no lo eran,、uh -huh. productos que no lo eran. El rock, antes, una banda que le iba bien, hacía un obras por año, que eran 6.000 personas. Sí, sí, sí. Y durante los 90 las bandas cerraron en canchas de fútbol por 80 lucas de gente.、Claro. Entonces, eso es, es de una desproporción que hace que el músico también crea cosas que se las hacen creer los demás.、Uh -huh. Sí, sí, sí.、Oh, ¿Cuántas cosas que van apareciendo en.? En, en una charla tirando, tirando algunas puntas, ¿no? algunos sí, sí, detonadores sí, es. que tienen que ver con, con quiénes fuimos, con quiénes somos, qué es lo que vimos este, y, y cómo fuimos de alguna manera también protagonistas, de, ya sea en una platea o arriba del escenario,、uh -huh. de, o comprando un disco, Totalmente. De, de un mundo que tuvo una explosión increíble. ¿no? Por ahí nosotros,、eh, en el hecho generacional, tenemos. La posibilidad de comparar etapas y hoy hay pibes que lo que reconocen es el presente como, como única e s t r e l a Como lo unía. Entonces, lo único, vos hablás de, de Medina y los tipos te miran y dicen. Sí, yo, yo creo que por una parte el rock no tiene memoria, ¿viste? Y es un, un gravísimo error. Y entonces por ahí no se los respeta a tipos así. O, o se los destrata comparados con algunas estrellitas nuevas que hay. Y eso siempre es complicado, ¿viste? Yo creo que el rock explotó en los noventa Y De una manera desmesurada, industrial, ¿no? no、si se quiere. Una bomba que explotó para todos lados. El problema es que cada、sí. una de las esquirlas de la bomba、sí. se cree que es la bomba atómica. Entonces, cada pedacito de lo que quedó de esa banda que un día metió mil personas,、eh, en el sí, fondo、claro. cree que, que ellos lo provocan. v i s t e、mm. Yo lo, lo veo en, en declaraciones de bandas de, de los nuevos ricos del rock. ¿no? Mm. Que... q u é s é yo, que, que, que hablan de una manera como si hubieran, hubieran inventado sí, algo. Pero es, es cierto, algo pasó,、eh, merecido o no. Este,、eh, fíjate vos, yo me imagino, a principios de la década del 70, un Charlie García terminando la secundaria en el Damaso Centeno, armando su, su grupito folk, su, su dúo, y en el año 92 llevándose un palo verde por el, por el cierre de, de la vida de Cerú. Claro. ¿Cómo se llevaron todo? Era un palo por, por, cada, por cabeza. Por cabeza. Sí, sí, sí. Sea, que se revoleaba la guita de q u é pasó en esos 20 años? ¿Pasó que, eso? Totalmente. Que eso te aleja de la realidad. Y vos imagínate que estabas hablando de Charlie. De, por eso, claro. Que hay un tipo,、si、hay un tipo que, que tiene con qué c r e e r s e l a es él.、Claro. Pero hay gente que no te digo que recibe esa guita. Pero que le fue muy bien económicamente con productos que uno、sí. no sabe. No, no encuentro una explicación, ¿viste?、Mm. Pero, pero bueno. Bueno, mucha culpa tienen que ver otros estudios y otros micrófonos como estos que están al servicio de, de las listas, y, sí, sí, del el mercado el, discográfico,、eh, Sí, sí, sí. los lo supermercados n o de la música. imposición compra, de cosas la... que no sonarían, que vos no irías a comprar, a, pero jamás,、Totalmente. por las buenas, t a r e c e r í a que la multiplicación de, de, de, de y pa la, repetición, la pasada. La、claro. retención, la r e p e t i c i ó n desmesurada. Mirá, yo l a b u r a b a en un taxi en los noventa. Y me acuerdo que ponía la misma radio, una que en algún momento estuvo muy cerquita acá, en verano de los 70, y、claro. ponía la misma radio desde la mañana hasta la tarde porque escuchaba los programas que había.、Sí. Y escuchaba la misma canción siete veces por día.、Claro. En todos los programas giraba la misma canción. Entonces odiaba、claro. esa canción, pero me bajaba del taxi cantándola.、Claro. Entonces ahí empezó、claro. esta, la repetición salvaje y billetera mata artista, ¿viste? Sí, Entonces sí, sí, sí, sí, sí.、Eh, empieza a entrar. Y entra la fuerza, escúchame. Arjona, yo entiendo que hay, hay música comercial y música no comercial. Bueno, ponele. Arjona no es comercial. Y entra igual. Y tiene estribillos e n c a n t a b l e s rimas que nadie puede entender. Este. Arjona es como un tipo que, Metáfora, que canta que en son, castellano, pero parecería que cantara en inglés p a r e c e la traducción no, no, de algo. Me cuesta entenderlo. Claro, parece la traducción de algo. Entonces, ¿Parece decir, bueno, se rompe la métrica ¿Por porque está traducido del、claro, sánscrito de, al castellano.、Claro. Y, y lo que es increíble es que tipo lo escribió en castellano. Bueno, pero ese tipo, no te digo. Que se yo, en los 80, sí, ese sí, tipo sí. no lo hubiera ido bien, ¿por qué? Porque naturalmente no era comercial, comercial、ah, era Donald con las olas y el viento por ahí, sí, sí. pero es un tipo difícil de vender porque no son fáciles de cantar las canciones.、Mm. Pero que pasa, le encontraron, hay que vender a este y lo vendieron a la fuerza. De hecho, cuando conozco, no me gusta dar nombres por ahí de casos particulares, pero conozco un pibe que era sobrino de un, director de, de un directivo de Warner, donde primero hicieron los p o s t e r s y el pibe no tenía un disco grabado todavía. Y, y tenía fans, tenía club de fans y todo, y no tenía un disco grabado. ¿Entendés? Y tenían que ver cómo lo metían, cómo、sí. lo hacían cantar pie, pues estaba todo perfecto, excepto que no, musicalmente no, no tenía nada, no había música. Este, y de eso hay un montón. Y eso es un invento bien noventista, a ¿no? Sí, sí, claro que sí. ¿Hacemos algo en vivo、dale. ya que trajimos el ropero de la casa de, sí, de, sí. de, de Matías? ¿Se y puede apoyar? Ahí está, mira, gracias.、Ah, ahí está, ahí está. gracias. <risa> esta camisa, te tengo más, ¿eh? ¿Te gusta esta camisa? Este. No sé es el operador c o m o estamos de volumen con la guitarra. A ver, a ver, a ver. A ver si pulgar arriba dale, o dale, abajo. Dale, dale. <risa> Buenísimo. Ahora、vale. faltaría saber qué vamos a tocar. Es ¿no? ah, simple, es simple. simple. Este... Yo tengo una historia que voy a tu barrio y siempre me acuerdo.、Eh, bueno, es una, una historia de una desagradable experiencia gastronómica, podríamos decir. No e s t á fuerte, señor, se me d i t e no e s t á fuerte.、Eso. Ok. Bueno, m i、oh. empieza algo así. Es una historia real, ¿eh? サン・ Juan、3786。 どういうですか フ iebre。Interior. フ iebre! Y Ni me hablo, s e m o r con el termómetro en 42. Oje.、Okay. Ya pasaron 43 minutos del nuevo día. Está el 50% de Blues del Sur acompañándonos, haciendo música. En esta noche ya vamos a hablar de la evolución de la banda en estos últimos. 13 años, mucho de su cuarto disco. Que podemos, Alfredo, escuchar un poquito antes de llegar al info. ¿Qué, qué corte podemos seguir? ¿Con qué corte podemos seguir? ¿Con el 10? Con el 10. Dale, vamos con el 10 y después seguimos、Dale. charlando Se con、llamaste. ellos, escuchando、Te、su、chale. música y haciendo la noche más larga del día. Música 私はああなたのために、あなたた ブラックのいが、こうな尻いるのが、 私は私の力を持っていることを思い出すことを思い出すことを思い出すことを思い出すことを思い出すことを思い出すこ よ í Ser mi dueño, mi patrón, bajo mi sombrero, bajo mi sombrero, bajo mi sombrero, soy amo y señor. Esto es Prohibido Amanecer a M750, la noche más larga del día. Estamos juntos hasta las 4 de la mañana y en vivo con la gente de b l u e s del Sur, decíamos con el 50%. De una banda que sube a cuatro arriba del escenario y que hoy nos visita a través de Marcelo m a r i n i y de Matías sí, Fernández. Sí. Vamos a nombrarlos al resto de la banda. Sí, dale, no, claro. No nos están escuchando, <risa> pero algún alcahuete después le va a decir e l o banda. Quiero llevar、ahí? la grabación. Claro, c l a r Está Hernán Pipo g e r l e i n en el bajo y Juan Ángel López en batería. Y además tenemos un invitado que le invitamos tantas veces que ya es como si fuera el quinto blues del sur. Que es Jorge Simonian,、eh, un armonista increíble, armonicista, perdón, increíble, este, y que, que, que además cumple una función un poco original en la banda, que es hacer el Hammond. Nosotros、uh -huh. tenemos temas grabados con Hammond, pero que en realidad no es un tecladista, sino que es la armónica, pasada por unos pedales y unos procesadores que emulan el sonido del Hammond. Y Cumple ese rol, además de hacer los celos de armónica, también hace los colchones y las rítmicas de Hammond.、Digamos. ¿Cómo fue la evolución de, de la banda? Más un, de síntesis, desde sí. su nacimiento hasta el presente. Mirá, Cuando empezamos,、eh, era, era el auge ese del blues de los 90, por ahí, y había fechas donde había 5 bandas de blues y yo no distinguía la mía de la que había tocado antes ni la que había tocado después. Era todo lo mismo, ¿viste? Cumplimos Pero... 20 años hace、eh, poquito. Claro, claro desde, desde aquel momento sí, con todos los cambios que te dije, ¿no? Y después sí, fuimos tomando cierta identidad desde el momento que yo pensé que, como en principio, yo, yo no componía en la banda, empecé a componer un, un par de años después del recorrido. Cuando empecé a componer, yo era yo fui muy fanático de los redondos, por ejemplo. Yo empecé a tocar la guitarra por Sky. este Y entonces venía de, desde otro palo, más allá de que,、claro. que la primera vez que escuché un blues, me enamoré y sentía que lo había escuchado de chico. De hecho, después, investigando un poco mi infancia, me di cuenta que sí, había escuchado blues de chico. Este, pero tenía una influencia rockera importante y no me quería pegar al, a, a la parte tradicional del blues. Entonces empezamos a despegar un poco en la composición desde ese lado, nos convertimos en una banda de blues moderno o qué sé yo, que, que, pero no éramos una banda de blues tradicional y ahí tomamos como más identidad. A partir del primer disco ya eh, eh, empezamos a grabar con influencias este, ajenas al blues. De hecho, el primer disco ya me asomando por el túnel. Y yo, a mí me quedó esa frase de un tema de Jaime Ross, este, cuando juega a Uruguay.、Claro. Este, dice: Asamando por el túnel, dominando la emoción con la cara del murguista cuando baja del camión. Este, me parecía un paisaje fabuloso. Entonces, como había un tema donde yo describía lo que había sido mi. Yo soy un ex jugador de fútbol frustrado, digamos. Este, hay, hay un tema donde yo hacía como una descripción de ese momento. este... A mí me pareció que la frase era e s a y me hacía acordar a Jaime Ross la frase, y a mí me encantaba, me parecía bárbaro. Este, entonces, obviamente, que empezamos a despegar de lo, de lo tradicional, de lo、uh -huh. que ya estaba escrito, y, y bueno, para bien o para mal, no, no, nosotros este, hacemos cosas, tratamos de hacer cosas que. Que no tengamos la sensación de que ya se hicieron antes y le cambiamos la letra. Sí, señor. Ya son y cincuenta, tiempo de noticias en AM 750. Está con nosotros Jorgelina Roca. Después seguimos charlando con la gente de Blues del Sur. Y cincuenta en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 60%. Temperatura 19 grados. La legislatura porteña aprobó la ayuda a los damnificados por el temporal. Los diputados dieron el visto bueno al decreto de necesidad y urgencia firmado por el jefe de gobierno Mauricio Macri. El documento implica la creación del régimen especial de subsidios para los vecinos afectados y para los chicos. El vicepresidente primero del Parlamento Capitalino, Cristian Ritondo, explicó la propuesta. Primero fue ratificado el DNU que el jefe de gobierno anunció el jueves pasado, que había tomado muchas de las iniciativas que otros sectores de la oposición habían presentado en la legislatura. Y hoy lo que fue, hay una aclaratoria que tiene que ver con simplificar y ampliar, a pedido de algunos grupos de la oposición, el tiempo para que la gente pueda. presentarse. Los damnificados, los que tengan vivienda, tienen un subsidio hasta 20 mil pesos. Por el tema de vehículos, hasta 8 mil. No es incompatible con lo que ha anunciado el Gobierno Nacional, o sea que tanto tipo el subsidio, los créditos del Gobierno Nacional, como el subsidio y el crédito de la Ciudad de Buenos Aires no son incompatibles. Por el otro lado, hay un crédito de 5 mil pesos por el Banco Ciudad, que son 50 cuotas de 100 pesos. Y aquellas viviendas que fueron damnificadas en la inundación tienen 6 meses de excepción al pago de ABL, que son 6 cuotas. El destituido intendente de Bariloche pidió anular el referendo que revocó su mandato. Con ese fin, Omar Goyes se presentó ante la Junta Electoral Principal, que tiene un plazo de 10 días hábiles para responder el mandato. Recordemos que el pasado domingo, con una participación del 60% del padrón, la ciudadanía estableció su salida con el 74% de los votos. Pelota. La AFA confirmó los árbitros de la novena fecha del torneo final. La jornada comenzará el viernes a las 19 con Juan Pablo p o m p e i en Independiente Unión y va a finalizar el lunes con Mauro Vigliano en Belgrano Quilmes. Patricio l u s t ó impartirá justicia en San Martín Boca, mientras que Fernando Rapalini lo hará en River Arsenal. Finalmente y por tercera jornada consecutiva, Pablo Lunati fue excluido. Raqueta. Si Argentina perdía la serie con Francia, David Nalbandian se retiraba del tenis. Así lo afirmó Martín Zabaleta, subcapitán del equipo de Copa Davis, dando detalles de una conversación que mantuvo con el cordobés. Sin embargo, afirmó que ahora dijo que quiere entrenar estos tres meses para ver si llega a jugar un single y un dobles contra República Checa. Humedad 60%, temperatura 19 grados. Jorgelina Roca. 750 a v a n z a Derecho a la información. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son validos para votar. Presidencia de la Nación. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro. En a m 750. En los especiales de hoy, en la salida de cada informativo, tenemos versiones, algunas muy raras, otras no tanto, de Yesterday, que según dicen los que llevan los números, es la canción más versionada de la historia de la música popular. Agarramos la primera y tiene que ver con un tipo que agarró la heladera, la puso en el living y quedó bastante, bastante bien. Escuchen ustedes cómo. Con mucha salsa, mucho merengue, Cheo Feliciano, hace yesterday. c i u De a d d Buenos Aires, 750 Radio AM. Hola, soy Corina de Villa Santa Rita. Carlos de Parque Avellaneda. Estoy muy contenta escuchándolos. Hablar del programa es repetir l o s elogios de siempre. Creo que fue sabio que mostró que era sabio.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 En a M750. Una hora, dos minutos, ya pasaron del nuevo día. Seguimos en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del d i a l con la gente de Blues del Sur, con Marcelo Marín, con Matías Fernández. Hablando de un montón de cosas que tienen que ver con la música, con situaciones que nos unen sin conocernos, simplemente de ser protagonistas ellos, uno espectador, hombre del medio, y de conocer historias, de ir armando también, juntando el rompecabezas de la, de la historia que nos une, en los cortes, que como siempre decimos, es donde sucede el mejor programa de todos,、ah, ¿no? ¿sabes?、Sí. Cuando, cuando nos vamos del aire, sí, es sí. cuando pasa lo mejor. Sí, Pero me bueno, es una lástima. Sí,、claro. Por ejemplo,、claro. bueno, es una lástima plantearlo de esta manera tan、Bien. cruda, es un sincericidio、sí. radial,、Chale. pero es lo que sucede, ¿eh? y como no l o s u c e d e a nosotros solos, sí, sí. uno lo dice con tranquilidad, pero lo mejor siempre pasa cuando, cuando nos vamos del aire.、Eh, ¿Qué es lo que va a pasar el jueves 18 de abril, hora 21, Álvarez t o m á s al 600, en colegiales? ¿Qué es lo que va a pasar allí con Blues del Sur? Bueno, vamos a estar presentando Volver, que es el disco de, del cual han escuchado el, el, el primer tema, que era l i m a d u r o y l i m u s i n i y, y Descalzo, el, el segundo tema. Vamos a hacer la presentación oficial del disco. e s t e es Álvarez Thomas y La Croce. No es el teatro grande,、claro. es el del lado. l a r e p ú b l i c a de acá, que se ha convertido、claro. también en un, ¿no? en un eje de la movida. Sí, es, es un b m o d i s c Bueno, vamos a estar tocando ahí el jueves 18. Y bueno, presentando oficialmente el disco y además tocando to de cosas de、bueno. discos anteriores, como Fiebre, el tema que tocamos recién. Este, como el, el que seguramente el próximo que vamos a tocar también, que son temas del primer disco y e l segundo. Hacemos algunas cositas de ahí, pero básicamente nos juntamos, en principio también para vernos con la gente que, que nos viene a ver habitualmente y q u c a m o s Y somos como una familia ya, ¿viste? Este. De hecho, por ejemplo, el bajista nuestro era público de la banda、Mira. hace unos años y, y, y bueno, y empezó la relación por ahí. Ya somos como una gran familia.、Uh -huh. Tendríamos que irnos a vivir en comunidad a algún lado. ¿sí、<risa> <pensar>? <risa> este... ¿Cómo es la vida de, de cada uno de ustedes más allá de, del blues? ¿El ¿Laburo, estudio? ¿Cómo es la vida? Para contarle a quienes nos están escuchando y están imaginando a ese bluesero típico que. que Baja este, del auto, entra al boliche, canta y no se sabe después cuál es su vida más allá del escenario. ¿Cuál es la vida de ustedes、sí. en esta Buenos Aires, en e s t e 2013?、Eh, el más divertido es el cantante. Ah, ¿por qué? El, pues está loco como una cabra.、No. Este... Yo hago lo que venga, yo te cuento. Vale. Este, en principio viven músicos conmigo y les s a c o plata por alquilarles un sillón y se los cobro como una habitación, sí, por ejemplo. Tengo nombres, pero no te los voy a dar porque bien, no, cosas, a ellos les da vergüenza. Las pibas que van son todas mayores de edad, siempre. Eso claro, después d i l o m b o no sé por qué, no entiendo mucho. Después hago cosas de trabajo como, por ejemplo, mi último trabajo en Blanc, no. Voy de, a veces de animador de, de algunas reuniones que a mí me interesan igual. Nunca voy a hacer nada que, que yo. Por ejemplo, los animalitos, esas cosas de. ¿Cómo e a s í soy de animador, imagínate. de fiestas con animales, v o e s p u s Cada uno no、eh, con su tenedor. Cada u n con...、claro, quiere, sí, ¿no? Sí. Yo esas cosas las defiendo, a veces las filmo. Pero me, me parece interesante. Bien, no sé cómo vivo, pero lo hago bastante bien. Como rico. Está muy bien. Está este, muy bien. No, yo soy un padre de familia y ya me acomodé. Nah, yo nah. creo que también.、Nah. <risa> no sé. eh, también la diferencia es que yo me hago cargo. Nah, este, es, y, no es menor. No es menor. Y, bueno, nada, pero he, he tenido en mis épocas mucho o de e b u n de dormir poco, sí, seguro. Y de. Medio, medio blusero y tanguero con el tema de yo vivo a dos cuadras de San Juan y b o e d o Y yo el, el 80% de los temas de blusero s los escribí en la esquina Meromancy.、Claro. Cuando era un bar, ahora es un sí, sí, sí, lugar、claro. turístico un que vale 80 dólares o sea, un café.、Claro. Pero cuando llego ahí había 5 borrachos <risa> y era el sexto. Pasé muchas noches sin dormir escribiendo ahí y toda, y toda esa pelota.、Sí. Y lo más parecido a lo que vos contabas recién, lo viví en ese momento que fue antes de tener hijas y todas esas cosas.、Está、muy bien. Ahora trato de cumplir con algunas cosas y vivo. Soy profe de guitarra y, y, y vivo de eso.、Sí. Este, o sea, vivo de la música, pero no de tocar,、uh -huh. como nos pasa a la mayoría. ¿Buedo、eh, tiene mucho de escenografía de blues? Sí, sí, totalmente. t t o a l m e No t e n digo que sea el único barrio porteño, hay muchos. Los locales tienen mucho. Sí, Buedo, Floresta me gusta mucho también.、Claro. En esos lugares con pasajes, con cosas, con,、sí. con calles que están. Por ahí a una cuadra de Rivadavia, ponele, pero que no escuchás ni un ruidito, es como otro mundo aparte. b o e d o tiene un par de recovecos de esos también, que son muy inspiradores, p a r a eso. Además, yo tengo hecho un blues sobre el pasaje San Ignacio, que nunca lo g r a b a Un día lo vamos a grabar, te lo voy a mostrar. El título era más interesante. Yo le saco plata a señoras mayores por pasar un rato conmigo. También es una. Ahora, yo también q u c r i b í a ir a San Juan y b u e d o sea, a escribir letras y a hacer como vos. Este, él hizo el Jazz y c h i g o l ó Por eso. ¿no? Eh, ¿Le, le, le hizo en inglés porque le molestaba la rima que no quede muy arjona.、Claro. Entonces Le hizo en inglés y parece que se la, se la afanaron. Pero bueno. No sé qué tenés con arjona. Igual es、ahí. parecido a Devil e de Roto, ahora que lo miro. Claro. Y claro. No lo viste en calzas. lo tengo. Pero bueno, por favor, Me compré una calza para salir a caminar. Ya,、claro. Algo、sí. tenía que hacer, bueno. Sí, y está la calza es una nueva vida. Apreta、sí, mucho, aviso. Este, bueno, lo bueno es que estaban ahí chicos escuchando. Este, pero pero es, estoy hablando del de, de, deporte de salud. Es cierto. Es cierto el deporte de salud. v o y a hablar un poco más así porque aprieta mucho la calza. <risa> este, ¿Qué va a ser eso que había? v o contente de que vivo y、bien. bueno. Seguimos escribiendo en s a n j u a n y b u d o ya no. Eh, en realidad, yo después eh, eh, fui bueno, tachero muchos años y yo iba a llevar los ensayos de la l e t r a toda temblorosa, ¿viste? Del auto en marcha,、claro. este, en los semáforos. Y después laburé bueno, muchas cosas antes de, de dedicarme solamente a la música. Y laburé en el hospital italiano, entonces otra parte de la etapa de la letra de b r u e l Sur e a t r á s de los papeles que se hacían p、claro, o la radiografía, s、claro. de las órdenes、muy、médicas. Bien, bien. Y incluso tengo algunas cosas guardadas a todo esqueleto, o temas que nunca salieron todavía. Yo guardo todo, o p e r pero. pero Lo de San Juan y Guedo, yo sigo haciendo la recorrida por todos los bares, lo que pasa es que ese es prohibitivo ahora. Sí, claro. Y además nadie habla criollo. Dejó、Son、de ser un、brasileños. bar. Dejó de ser un bar p v e r i s t e s Pero antes de eso era el lugar.、Uh -huh. Ahora está, ese es así y todos los de alrededor se quieren parecer a ese, lo cual es patético. Claro,、sí. este, queda uno solo. Que、bien. los dueños no le dan ni pelota, viste, que hay, que hay ¿viste? cucaracha abajo de la mesa, todo. Esas mesas de fórmica, viste, la mesa de claro, fórmica duerme,、eh. que tiene el aglomerado que se llena de bichos. Sí, sí. Hay uno de esos en Boedo, le estoy haciendo una propaganda. s i e r e nos invitas、pero、a c de boedo, pero a ese voy yo. A ese voy yo que tiene las m e d i a l u n a s que se caen y rompen una baldosa. Pero, pero es el que más me hace acordar a eso. Y ahí sí, sí, sigo escribiendo. En mi casa es un despelote ponerme a escribir porque、sí. tengo dos nenas, un quilombo. Importante, pero、oh, cuando v i b a de gira, yo también estuve laburando con una banda de rock、eh, un par de años con el cual me pegaba gira de 20-25 horas de micro, entonces ahí también iba también adelantando el g o s a s Ahora encontré un formato más moderno que me mandan mensajes de texto a mí mismo con letras.、Claro. Entonces me escribo mensajes de texto y me los mando a mí mismo, y tengo en el borrador tengo muchas futuras canciones escritas en el teléfono. Pero eso, bueno, no está bien, porque estamos hablando de un b l u c e r o un tipo e r m a n o menos mal, si queréis y Pero bueno, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Son deformaciones que, que vienen con el tiempo. ¿Hacemos algo más en vivo? Dale. e q u é p o d e m o s hacer, hacer Mirá, yo、no. estuve. Me invitó a comer a mi mejor amigo, que se llama Mariano Massolo. Y, en gentileza, le robé una armónica. Ajá. ¿No? Porque estaba、eso、rica me... la comida, todo. Son los códigos que tiene. Claro, le robé una armónica que es un fa low low, o sea, es un doble low, no existe. Esta es una sola en Argentina, que es esta. Por eso le robé esta, no o sé. Sea, no, no le robé nada, porque no, con violencia no fue. Creo que se llama a hurtar, no sé m u c o c l a s í que vamos a probarla. No la、claro. probé todavía, esto es. ¿Cómo se llama?、Sí. Cuando no, asiste, no hiciste nunca, pero te lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo es? Sí, vamos a sí. debutar, s í e Bueno, y s un c estilo,、si、o... u Escucha、no. esto. A ver, es una me、eh. llamada Mercado de Pugilidad. e s e l primer disco, la pregunta d e millón de dólares es si es mejor transar o perder. e s t a es la intro que nunca la escuché, pero en es buen momento la que... escuché. in the sand、mm -hmm. Por supuesto, hay cosas que solamente a través del blues se pueden decir, o por ahí,、eh, a través del tango, ¿no? eh, hay situaciones que se resuelven con pocos ritmos, ¿no? y, claro, y, claro. y ahí está el blues para claro, decir lo que yo, tiene que yo decir. Lo que siempre sentí es que. A, a, eh, muchas de las cosas que yo tenía para decir se podían decir solamente sobre, argüe, sobre sí, estas bases. Sí, ¿sí? Sí. Y no sé tocar tango, esa es la realidad.、Ah, hay tipos、pero、que, a ver, lo me hubiera medido así. ¿no? Qué sé yo, por ahí Dijepolo de, debería bar, haber sido、sí. un blusero e bárbaro. La Totalmente, hora de, sí, sí. sí. No, hay cosas que solamente se pueden decir a través de ciertos. Pero qué sé yo, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Totalmente. Podría no, haber sido、hablar. un blus. e De aquellos, yo creo que era, ¿viste? Claro, no, sí, sí, seguro. Nuestro blues de esa época era eso, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. por ahí se canadizaba. Transcurría en la misma época que transcurría el blues d e Estados Unidos. Eso es algo muy común. Digamos, a la gente le van pasando cosas parecidas en todos los lugares del mundo. Y esas cosas uno las explica con el idioma que tiene a mano en ese momento, ¿no? Pero sí, Dicepolo era un bluesero, claramente. Sí, sí, sí. Uno no, también tiene que ver con. Esa, esa, esa unión que se va dando a nivel planetario de gente que no se conoce, que no se、Totalmente、va a conocer nunca, es este, generalmente、sí. se da en función de, de dónde venimos, cuál es nuestra circunstancia, nuestro bolsillo, nuestra. Y ahí hay, como una, hay una conexión sí, hay cósmica, ¿viste? es como los vasos comunicantes, hay cosas que van creciendo al mismo tiempo. Diferentes lugares, lo que vos decís, gente que no se conoce, nunca se conoció nunca entre ellas. Pero... Y vos, i n v e s t i g á s hacían lo mismo al mismo tiempo a sí, miles de、sí. kilómetros de distancia. Sí, sí. Acá hizo unos estudios muy lindos, Leda Valladares, sobre los cantos ancestrales,、uh -huh. ¿viste? sobre la música sí, originaria、no、sé, de este、claro. país. Y, y ella mostraba grabaciones de tribus africanas cantando exactamente lo mismo que lo cantaban los indios acá.、Claro. Y no había internet. Sí, sí. Y era exactamente lo mismo. Exactamente. Sí, sí. Bueno, lo que hablábamos antes de Cory Harris y, y, y Ali Farcature también.、Claro. El blues y la música africana. Sí, sí, como sí. que el hombre, la, la, la raza humana evolucionando de una manera a p a r e c í a en todos lados.、Sí. Y, no, y no hace falta que haya un hilo conductor así. Sí, sí. sí por ahí lo está que está tenemos está más en vidriera para explicarlo puede ser Papo y Bibiquín, ¿no?、Como、Totalmente. Decir, mirá, sí, estos sí. dos tipos. Bueno, Un d o de la paternidad, el otro de los algodonales. Totalmente. Y, y bueno, Papo. Tocaba Cream o Jimi Hendrix、claro. al mismo tiempo que ellos.、Sí. Al mismo tiempo que ellos. O sea, no es el tipo que se puso a afanar de los discos nada más, sino que、sí. había un tipo pensando en función de lo mismo.、Uh -huh. ¿Viste? Le pasaban las mismas cosas por la cabeza.、Sí. Entonces, obviamente, los resultados tienen que ser parecidos. Sí, ¿sí? Sí. Y si uno escucha las historias que cuentan ellos, Clapton o, o cualquiera de. De esos bluselos blancos británicos que por onda corta escuchaban las radios del sur de los Estados Unidos、bueno. y en la, a principios de los 60 decían: ¿y esto qué es?、Uh, mirá! y empezaban a hacer lo mismo.、Uh -huh. este, uno entiende el porqué de ciertas reverencias cuando son invitados a, a algunos escenarios a, a ser parte de una banda gigante para homenajear a cualquiera de esos monstruos.、Claro. Y vos los ves en un lugar. Que se yo, secundario o hasta terciario, como diciendo, este es mi lugar. Totalmente. ¿No? Ellos solo sí, sí, se sí. paran en ese lugar porque lo que entienden es que ese tipo que, al que estamos homenajeando, que tiene 70 y largos y que ese es el papá、claro. de esta historia. Totalmente. ¿No? Este, entonces, uno ahí es cuando referencia perfectamente este, quién es quién en el mundo de la música y fundamentalmente el respeto que tienen los grandes sobre, sobre y, otros grandes. Totalmente. e ó m e n s s Bueno, obviamente el rock inglés le debe muchísimo al blues, y... pero además vos pensás que en Inglaterra había otro tipo de información, t e n í a la posibilidad de ir a estudiar ese tipo de cosas. El blues nace desde, desde una limitación absoluta. Yo soy muy fan de Albertine Albertine aprendió a tocar con el alambre de colgar la ropa de la madre y un ladrillo atado en la punta. Y él tensaba el ladrillo, tensaba el alambre y, y pasaba una botella por ahí Y, y, y imitaba el sonido de, de lo que él escuchaba por radio. Con la, con la tensión que generaba el alambre. O sea, ni hablar de tener un instrumento, no una guitarra, un instrumento cerca. a e n t e n d é s Pero bueno, estaba, estaba en él. Y la limitación a veces es lo que genera también cierta magia. Yo vi una entrevista también de alguien que hacía lo mismo.、Eh, Arjona se llama. Bueno, <risa> s t á、ah, está bien.、No, Arjona fue una anécdota、ah, parecida.、Bueno. Le, le cayó un ladrillo en la cabeza. <risa> y. Y así q u e d á b a o Pérdida del 70% de la masa encefálica <risa> y a partir de ahí se dedicó a escribir. Bueno, es la clave, parece, ¿no? Para、claro, ese 30%. c l r o es el t o r de la, de la industria musical.、Claro. No deja de ser. Tragedia,、eh, no、claro. deja de ser la clave. ¿Podemos elegir uno más de, del último disco? disco? Sí, el segundo. El segundo de, se llama Juro que no estoy borracho. Juro、mm. que no estoy borracho. Ahí está.、Ah, ahí está, ahí está jurando、Me、el tío. Al ritmo de una música que jamás vas a conocer. Juro que no estoy borracho, solamente puedo ver cosas que tus ojos secos no podrían entender. Juro que no estoy borracho, estoy mejor que vos. ピリオドの世界の世界ので界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の es 家庭は私の家庭ではなくて、私の家庭ではなくて、私の家庭ではなくて、私の家庭ではなくなくて、私の家くて、私の家庭ではなくて、私の家庭ではなくて、私のて、私の家の家庭ではなくはなくて、私の家庭ではなくて、私はなくではなの家庭ではなくて、私の BAM!、Yeah. 23 minutos que ya pasaron del nuevo día de este miércoles 10 de abril de 2013. Estamos con la gente de Blues del Sur que se va a presentar el jueves 18 a las 21 en Álvarez Tomás 601 en el corazón de colegiales, allí en República de acá, presentando este nuevo disco Volver que estamos escuchando junto con lo que están haciendo en vivo, que no es más que también lo que van a presentar, no a, presentar, sino a recordar. Sí, también, sí, sí, sí, vamos a hacer algunos temas de los discos anteriores.、Eh, está bueno aclarar que los que quieran más info de la banda pueden meterse en www.bluesdelsur.com.ar, buscarnos en Facebook también con el nombre de la banda. Pueden este, comprar entradas por Tiketec también, con eso se puede tarjetear y bicicletear. Este, <risa> Y q u é más? u n o no le gana nunca al sistema, pero a veces l e Pero le, no, le, pero le a veces le sacas un empate, ¿viste? Y, y otras que vía mensaje privado por Facebook tenemos este, una promo de entrada más disco 80 mangos、Ajá. que hoy en día es un regalo. e s t á m u y bien. Y eso, bueno, contactándose vía Facebook por, por mensaje privado lo podemos hacer, así que. No sé si me olvido alguna de las demás cosas que t e n í a que chivar, creo que está todo. Yo vengo bien, no, no necesito nada. Nada,、eh, ok. Nada. y a él l a u s picia la casa. <risa> la casa, ¿qué? Devolveme la armónica.com.br, <risa> que es este... Instrumentos robados. Claro, instrumentos robados. Tenemos un saludo de... a mis chicas. Este... Y un s a l u d o a l geriátrico. Te quedaste v e b i e n d o plata. sí <risa> Okay. Hacemos una más, dale. ¿Eh? Vamos a hacer el business. Que, que haga otra historia poco de, de... de la música o de la gente que se muere y se convierte en santa este, Por de golpe. No、oh. sé si está muy al palo la viola, pero el operador me dice que está todo bien. Sí, está bien. Un, Vamos, tránsito. Un, dos, tres, cuatro. せいせいせい。 muy Interesante por lo musical, por un lado, pero también por, por todos los costados humanos que, que fuimos tocando a lo largo de, de esta charla. Sirve a él para le conocer. Me gusta mucho tocar costados humanos. Está,、sí. está, está muy、sí. bien. Es lo de él. No puede con su genio. ¿Te das cuenta cómo te interrumpes? Yo creo que sirve también para conocer a qué, sé yo, a, qué hay detrás de un tema, ¿no?、Uh -huh. El hecho de saber quiénes son los que lo hacen, cómo son sus vidas, de dónde vienen. Qué piensan alrededor de, de algunos temas, y cada uno de los oyentes hace sus, sus conclusiones, ¿no? arma, sí, sí. arma este, la historia a través de los cachitos que va dejando cada, cada parte del diálogo.、Eh, una vez más, este, muchísimas gracias por, por estar acá a esta hora, por encima de que sea seguramente la mejor, la mejor para, para cantar blues, pero a veces no es la mejor para, para llegar hasta un estudio de radio y, y afrontar. Una nota, así que muchísimas gracias no, otra vez. Por favor, un placer y súper agradecidos por el espacio. Y bueno, por, uno sabe lo que cuesta también este,、eh, disp disponer de, de, de un espacio como este. Así que súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Nada,、eh, las puertas están abiertas de una casa que ya es la suya. Nos van a encontrar bueno, acá no. de no martes a, él a él sábado. No, no. Bueno. Muchas gracias. Yo <risa> quería agradecer a Luis m i l n i s u k también. ¿eh? también. Eh, claro que sí, claro que sí. q u Es e el puente、sí. con, con, con todos nosotros a la hora de, de alcanzar los músicos y no, poder sí, hacer. Un campo. Si no fuera de boca sería un campo. No, ¿sí? no, no todo el mundo es、sí. perfecto.、Sí. Ni... Yo le mandé u s a l o porque era de boca nomás. <risa> <risa> bueno, y, y otra cosa que siempre es muy importante y nosotros rescatamos de. De los músicos es venir a tocar en vivo acá. Cosa que para algunos músicos, cuando uno se lo agradece, nos mira como diciendo. Y... y no todos. Este, no,、eh, bueno, no nosotros todos. no somos una banda acústica, de hecho, es una acústica、no, muy virosa、claro, porque por chef, Somos una banda bastante ley, te ha conseguido bastante rockero, pero nos parece que, que sí, que obviamente e q u es algo que. Que tiene que ver con el momento y compartir el momento, así que está buenísimo.、Hacer. Sí, señor. Uno más, elegimos mientras suena este, Blues del Sur en, en el aire de M750. Vamos desarmando y cerrando la nota. Así que contanos de acá qué podemos escuchar de este. Cuarto trabajo discográfico de la banda que va a ser presentado el próximo jueves 18 de abril en República de Acá, las 21. Bueno, vamos a escuchar el tema número 6. Eso lo escribiste ahí donde nos invitas a comer, que hay u n c a r a c h a y todo eso, ¿no? <risa>、eh, sí, se llama Los Abogados de mi Ex-Mujer. Va, se llama Abogados, pero.、Ah, pero bueno, está bien. El, el título completo、ese. es. El tema、sí. número 6. <risa> <risa> Muchas gracias しの家族にとっては、私の家族にとっては、r a 家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家族に disculpe si no tengo nada más para ofrecerle que algunos platos rotos el recuerdo de su adiós señor ladrón no me lo va a creer los abogados de mi exmujer lo siento mucho llegaron antes que usted 私たちはあなたのことを考えています。あなたのことを考えています。あなたのことを考えています。あなたのことを考えています。 ごめんなさい、私は私にとっては、私は私の家で、私は私の家で、私は私の家で、私は私の家で、私は私は私の家で、私は私は私は私を見つけた。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 アベゼスノスポ ed エ r ギー、n スアゴパスナー、ヤンさソブリビー、エスアゴミパスナー、パスオブリビー、エスア a ミパスナー、パ e オブリビー。 Es que sigo indignado. ¿Quieres saber los cambios que hay en la programación de las 7.50? Depende. Bien, me voy. Los sábados a las 8 de la mañana. ¿Sábados? De... Sí. Leopoldo Moró. ¡El puente! Muy bien. Te vino de justo, ¿no? A las d o c el e cine con Autopista del Sur. Fernando Juan Lima, Sergio n a p o l i ha cambiado de horario. Muy bien, veo que estás informado. A las catorce Pablo Camaití. Buenos muchachos. Eso, a las dieciséis Bobby, Bobby Flores. ¡Bobby Flores, qué alegría! A las dieciocho sigue Alfredo Rosso Y su trama celeste. Es mi programa preferido. Y mío también. A las veintiuna, Valeria Delgado y su nadar de noche. Nadar de noche los sábados, me muero bien muerto. Claro, a las veintitrés, Funes, el memorioso. Gustavo Campana, periodismo de investigación. ¿Y los domingos? De siete a o n c el e gato escaldado. De once a trece, las pequeñas memorias. Grabamos lo que pasa en las otras radios con Victoria Torre. Lo recuerdas, ¿eh? De 13 a 15, la buena mes. ¡Qué rico, comida! Sí. Y después, somos Boca, porque esto es Boca. ¿Y sabes lo que viene después de Boca? Luis Tarantino. Eso, música para camaleones. ¿Has apuntado todo, Jordi? Sí, he apuntado todo con mi bolígrafo. Me alegro. AM750, un fin de semana de la hostia. ¡Increíble! Un fin de semana con más voces, más aire y ole. ¡Me encanta la nueva programación de fin de semana! Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar.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 Prohibido amanecer. Ayer decíamos que obviamente el tema Wikileaks había devuelto a la superficie la posibilidad de hablar del asesinato de los palotinos. Y de la responsabilidad que había tenido Pío Lagui entre el 76 y el 83 a la hora de ser una especie de dique de contención de todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que no podían llegar al Vaticano. Esto, por supuesto, no, no libra de, de ninguna historia a Juan Pablo II ni a la jerarquía eclesiástica que lo secundaba. Pero es cierto que. Si de algo se encargó Pío Lagui fue de desdibujar esa historia. Bueno, ¿qué dicen los Wikileaks? Que la embajada norteamericana en Buenos Aires le comunicó a Washington, cuatro días después del asesinato de los palotinos en 1976, que ya Pío Lagui sabía quiénes habían asesinado a los sacerdotes. Un dato que, por supuesto, Pío Lagui se llevó a la tumba. Según él, fueron fuerzas que, actuando como paramilitares, desoyeron las órdenes de sus superiores. Lo importante de toda esta historia es que, a través de estos retazos de verdades, uno se va afirmando en aquello de que, si conocemos algún día los archivos vaticanos, Podremos encontrarnos con gran parte de la verdad de lo que sucedió entre el 76 y el 83 en materia de terrorismo de Estado. Dos partes de Funes el Memorioso, historia de la Iglesia Católica Argentina. La primera habla del asesinato de los palotinos. 4 de julio de 1976. En la masacre de San Patricio fueron asesinados tres sacerdotes: Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro d u f a u y dos seminaristas palotinos: Salvador Barbeito y Emilio b a r l e t t i Al cumplirse 36 años del asesinato de los cinco sacerdotes palotinos durante la dictadura militar, Se realiza una misa y una ofrenda en la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano en el lugar del hecho. Estamos iniciando la causa, reiniciando, reabriendo la causa, pidiendo la, el esclarecimiento y la verdad de los hechos. ¿no? Eh, más allá de que haya pasado tanto tiempo, el poder saber la verdad de qué pasó, por qué, quién. Que son las preguntas que permanentemente nos repetimos, se repite la comunidad y, y los amigos en, en todos estos años. ¿no? La denominada Masacre de San Patricio, en la que perdieron la vida Alfredo Liden, Pedro d u f o Alfredo Kelly. Salvador Barbeito y Emilio Barletti todavía no t i e n e culpables. Sin embargo, hay testigos que aseguran haber visto aquella madrugada del 4 de julio un Peugeot de color negro estacionando enfrente a la parroquia con cuatro hombres en su interior. Recientemente fue preso en Brasil el chofer que trajo a los asesinos el 4 de julio de 1976 y que se llama Claudio Vallejos. Él fue preso por otra causa, él era estafador en Brasil. Y cuando la comunidad palotina、eh, tuvo conciencia o tuvo conocimiento de que él había sido preso por otro motivo, entraron inmediatamente con un pedido、eh, para que se mantenga su prisión y,、eh, consecuentemente, se pida la extradición、eh, para ser traído a la Argentina、eh, con el、eh, motivo de ser juzgado por el crimen que él habría participado. Que es el masacre de los, la masacre de los palotinos. La Confederación Argentina de Sacerdotes le envió una carta a Monseñor Primatesta, por entonces arzobispo de Córdoba y titular de la Conferencia Episcopal, subrayando su temor por el futuro a partir del asesinato de los palotinos. El religioso contestó adaptando a las necesidades castrenses de la Argentina Modelo 76. Aquel pasaje bíblico que señala: Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Cuando era el momento de abrir la boca, Prima Testa recomendaba cerrarla. Eh, eh, yo creo que、eh, los hechos nos tomó totalmente por sorpresa. No hubo una respuesta clara, q u e d i o la ambigüedad. Creo que ahora lo interpretamos claramente como un ataque planificado para acallar todo el movimiento de la iglesia y que、eh, atacaba lo que estaban comprometidos y lo que no estaban tanto. Pero era una señal leída por la iglesia y lamentablemente, en lugar de leerlo, la iglesia no tomó este compromiso. El Padre Suelo hizo esta investigación, pero después fue archivado. Y es inaccesible porque está en el Vaticano en este momento, fue llevado a Roma. Y entonces yo creo que ha tenido resultado que se va olvidando de todas las la circunstancias concretas. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Pío Lagui? A ver, Nuncio Apostólico. Por lo tanto, es el representante diplomático del Vaticano en distintos países del mundo. Entre ellos, tuvo su tiempo tan particular como representante del Vaticano en la Argentina de Videla. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Pío Lagui? i El hombre más polémico de la relación Iglesia-dictadura, el que sigue dividiendo las aguas entre los que lo condenan por su condición de colaboracionista y los que excusan ciertas actitudes poco claras en su relación con las tres armas, es Pio Lai, diplomático del Vaticano. Bueno, yo estaba ahí, s、sí, yo también fui este, ametrallado. Desde otro frente, este, bueno, este, así que estuve, digamos,、eh, la dicha de estar al lado de Carlos,、eh, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no? Ricardo Capelli, amigo del padre Mujica. Estaba amenazado, este, pero él decía: no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele. Bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa.、Eh, de todas maneras, este, yo recuerdo una. Entrevista que tuvimos ahí en la Nunciatura, en la calle Subipacha, que nos atendió el, obispo, el nuncio, y bueno, caminando diez minutos ahí por un parque que había, él le, le, le, le explicaba a este nuncio de que, que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos este, a la puerta y este hombre, este buen hombre, Le dijo, bueno, okay, Carlos, quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días los mataron. Ese hombre era Pío l a Guiola, Guiola. Antes de convertirse en nuncio apostólico en la Argentina, entre el 27 de abril del 74 y el 21 de diciembre del 80, Paulo VI lo nombró en 1969. Delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Y e n e l 73 pronunció en Chipre. La figura de Pío l a v i o es una figura muy, bueno, como casi todas las figuras diplomáticas, ¿no? Es una figura muy paradójica y que tiene tantas caras como tantos interlocutores,、eh, como tantos interlocutores uno hable. José Zanca. Investigador del c o n i c e、eh, o Pío Lagui es una figura muy destacada en la, en la política vaticana durante todos los años 60 y 70.、Eh, es, un, es un personaje central en, en la diplomacia vaticana de esos años. Y、uh, en realidad, uno, para, para entender la figura de un Pío Lagui, ¿no? que es finalmente un, un instrumento de una estructura política, en realidad uno tiene que ver que. Eh, Juan Pablo II o el Papa también se manejan con criterios políticos, digamos, no son necesariamente los criterios, lamentablemente, de la caridad cristiana los que hacen que un, un Papa、eh, viabilice o no denuncias sobre derechos humanos. Y eso tiene mucho que ver también con el, con el episcopado local. Pensemos,、eh, Comparemos sencillamente el comportamiento del episcopado chileno con el comportamiento del episcopado argentino. El episcopado chileno, que sí denunció los crímenes de la dictadura de Pinochet, tuvo, llegó, pudo hacer que Pablo VI eh, eh, digamos, eh, denunciara, i g a m o s d se hiciera eco de esos crímenes en forma, en forma pública. En el caso de la dictadura argentina y Juan Pablo II, obviamente que Juan Pablo II no, no era Pablo VI, Juan Pablo II está inmerso en la lógica de esta Segunda Guerra Fría y cree que justamente él también quiere resolver los conflictos internos de la Iglesia, él también quiere restablecer la obediencia, entre comillas. Entonces,、eh, la dictadura argentina, no, no estoy diciendo que haya habido una colaboración directa, Simplemente digo que hay una confluencia de intereses. ¿sí? Hay una confluencia de intereses de un Papa que está muy interesado en el restablecimiento de la autoridad y un gobierno militar que facilitó muchísimo el restablecimiento de esa autoridad dentro de la Iglesia Católica. El 27 de junio del 76, Pío Lagui visitó Tucumán, invitado por el general Antonio Domingo Uzi. Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, Publicó la Nación, Monseñor habló con jefes y oficiales de la guarnición de Tucumán y les impartió la bendición papal. Lagui manifestó que la misión de las tropas era n de autodefensa y en ciertas situaciones la autodefensa exige tomar determinadas actitudes. En este caso habrá de respetarse el derecho hasta donde se pueda. No creo en la CIA. En quienes afirman o en las informaciones que lo acusan como una figura siniestra. Washington Uranga, periodista. Yo tengo otra visión de la gestión de Piolag y yo creo que hay una responsabilidad en esas situaciones, hay una responsabilidad institucional del episcopado argentino, más allá de、eh, algunas figuras que todos reconocemos, como las de Monsignor Sainz, las de m o n s i g o r Nevares o las de Monsignor Jorge Novak. Pero más allá de eso, hay una responsabilidad institucional de gran parte del episcopado argentino. El presbítero Miguel Ramondetti, de la diócesis de Goya, y uno de los iniciadores del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, declaró que Lagui le había facilitado su salida del país. Similares gestiones hizo por los jesuitas Francisco Yalix y Orlando Iorio, que estuvieron detenidos desaparecidos. Entre el 23 de mayo y el 23 de octubre del 76, Jacobo Timerman también habló alguna vez de la preocupación del sacerdote por su suerte cuando fue secuestrado. Y Robert Cox, exdirector del Buenos Aires Herald, p l a t ó en el juicio a los excomandantes que Lagui pensaba que a los palotinos los había matado el ejército. Como. Ya nos habíamos metido mucho también en la política italiana. Ya、eh, nosotros pedíamos, había diputados, había senadores,、eh, las centrales sindicales que denunciaban lo que pasaba. l i t a Boitano. Pero no eran escuchados absolutamente por el gobierno italiano. Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Nosotros, por lo menos, queríamos que el gobierno italiano se i n t e r e s a b a en que. Más no fuera por los desaparecidos de origen italiano, que eran la gran mayoría en la Argentina, aunque no tuviéramos una lista tan importante. Claro,、eh, por ahí no nos dábamos cuenta cuántos intereses había、eh, entre el gobierno italiano, los militares y empresas y multinacionales, como para que ellos no hicieran absolutamente nada para. para Justamente para que esto que habíamos empezado en la Argentina con el consulado、eh, hubiera tenido algún resultado. Los resultados podían haber sido esporádicos o podían haber sido por conocimientos de gente muy representativa, de multinacionales, por ejemplo, con, con algún milico, o por ejemplo, cuando Pío Lagui decía: Yo salvé a algunas personas. Claro, es verdad, él salvó a algunas personas, o sea, si uno era amigo de él, puede ser que tenía esa suerte. Pero cuando lo vimos en Puebla, por ejemplo, cinco madres, y hacía tres años que no sabíamos nada de nuestros hijos, desde el 76, él dijo: Claro, tres años es mucho tiempo, y si están muy torturados, los militares no los van a dejar en libertad. Te podrías imaginar que. Yo salí y dije, teniendo parientes militares como tengo, yo dije, y además habiendo hablado con otros milicos, ¿no? Yo, yo no sé si un milico nos hubiera contestado con esa dureza, esa cosa tan espantosa de p i o Lagui, pues es, así como a veces hablamos de Astiz como, como, como el prototipo de, de, del secuestrador, torturador,、eh, para nosotros p i o Lagui es el prototipo del. El sacerdote, colaborador de los milicos,、eh, sabía todo lo que estaba pasando, conocía lo de las torturas. y Imagínate qué clase de sacerdote o qué representación de la iglesia podía tener. Emilio Miñones se entrevistó tres veces con Pío Lagui en 1976, luego de la detención y desaparición de su hija. En el último encuentro. El religioso dijo que estábamos gobernados por criminales. En el peregrinar de m i g n o n e por saber qué había pasado con Mónica, se reunió con Macera en el 78 y le transmitió aquella frase condenatoria del sacerdote hacia los hombres de la dictadura. Me extraña que Lavi diga eso porque juega el tenis conmigo cada 15 días, expresó el almirante. Juan Pablo II. Empieza su pontificado con un viaje a América Latina. Empieza su pontificado con un viaje a Puebla, México, en 1979, en febrero del 79, para precisamente presidir la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Y caracteriza su, su presencia en dos, con dos elementos. Uno es Un discurso que se apoya en lo social, la justicia, la equidad social, pero también un discurso que al mismo tiempo es muy riguroso en mirando hacia el interior de la iglesia,、eh, que intenta disciplinar las pilas de la iglesia. Y ahí, precisamente la iglesia latinoamericana es donde tiene los enfrentamientos más grandes con Juan Pablo II, particularmente con los teólogos de la liberación, Muy especialmente con el brasileño Leonardo Boff y con el peruano Gustavo Gutiérrez.、Eh, me, me, me encomendaron en familiares que fuera a, a Puebla, con, representando a mi organismo, en la tercera conferencia episcopal latinoamericana、eh, que se desarrolló en Puebla y donde iba el Papa, este Papa Juan Pablo II, que era su primer viaje fuera de, del Vaticano. Porque nosotros estábamos convencidas de que, además por lo que nos decían, que el Papa、eh, realmente podía hacer algo, y porque teníamos conocimiento de que, por lo menos de los argentinos, fueran creyentes o no, judíos, musulmanes o agnósticos, no, nadie dejó de mandar un testimonio al Vaticano、eh, pensando que realmente podía frenar esta, esta masacre. Que, Que todavía desconocíamos el, la, la, la intensidad que tenía. La última gran misión que le encomendó el Vaticano a Pío Lagui fue la Nunciatura en Estados Unidos. Murió en enero de 2009. Asimilándonos a la palabra de Dios, es posible transformar en fuente de paz y manantial de alegría las pruebas que inevitablemente forman parte de nuestra peregrinación terrenal. Fueron las palabras de Benedicto XVI al finalizar las exequias que celebró el Cardenal Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, por el Cardenal Piolagui, prefecto emérito de la Congregación para la Educación Católica. A la edad de 86 años, el purpurado falleció en la noche entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero tras una grave enfermedad. En el transcurso de la homilía, el Papa ha recordado con afecto la figura, subrayando que se trataba de un fiel siervo del Padre Celestial. Después de ser ordenado sacerdote en 1946, fue llamado al servicio de la Santa Sede. En marzo de 1952, después de haberse licenciado en Teología y Derecho Canónico, inició su largo itinerario diplomático y pastoral en las nunciaturas de varios países, Nicaragua, Estados Unidos, India. En la constelación de sus muchos cargos aparecen también delegado en Jerusalén y en Palestina y pronuncio en Chipre. Fue creado cardenal por Juan Pablo II en 1991 y en 1993 asumió el papel de patrón de la soberana Orden de Malta. He buscado amar a Cristo y servirlo toda mi vida, escribió el cardenal Lagui en su testamento espiritual, a pesar de que mi humana fragilidad me haya impedido de manifestarle de manera edificante mi amor, fidelidad y plena dedicación a su voluntad. Allí estaba entonces el último corte, el que hablaba de Pío Lagui. Tiene que ver con una vieja construcción de Funes el Memorioso cuando hicimos los 200 años de Iglesia Católica Argentina, junto a José Sanca,、eh, investigador de, del CONICET, experto en Iglesia Católica. Con las disculpas del caso, porque nos hemos pasado ocho minutos del horario del noticiero, pero no queríamos. Cortar ese, ese fragmento que completaba perfectamente、eh, la, la, la identificación, el, el ADN político y religioso de, de Pío Lagui. Ahora sí, nos vamos a las noticias a través de Jorge l i n a Roca. Tres son. Tres. Son las tres en la ciudad de Buenos Aires. 750, Radio AM. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora a una, 58 minutos. Humedad 62%, temperatura 18 grados Cuatro décimas. El secretario general de la CTA repudió las agresiones a la cámpora en Tolosa. Hugo Yasqui aseguró que el hecho le recuerda a la época de la dictadura y resaltó la actitud de los jóvenes que asumen el compromiso frente al dolor de los demás en una sociedad. Es un acto aberrante, una agresión que realmente retrotrae a épocas que yo conocí también de joven, cuando de pronto. El militar en un barrio, el ser joven, el entregar parte del tiempo que tiene cada persona para una actividad solidaria se terminaba persiguiendo como si fuera un delito. Porque ser joven, no ser indiferente ante el dolor ajeno, ir a un barrio a dar una mano en un momento en el que desde distintos sectores se está reclamando eso, no es nada más ni nada menos que asumir el compromiso frente al dolor de los demás en una sociedad que por suerte está saliendo. De ese ombliguismo, de ese individualismo exacerbado, del de sálvese quien pueda y el que está jodido que se joda. Y creo que en ese sentido es absolutamente loable lo que hicieron esos jóvenes y totalmente repudiable la agresión de la que fueron objeto. El cantante de callejero será llevado a la cárcel de Seiza. Así lo ordenó el Tribunal Criminal de la Justicia de Córdoba, donde Patricio Fontanet se encuentra internado en una clínica psiquiátrica. De esta manera deberá cumplir la condena de siete años de prisión en dicho penal, porque los magistrados consideran que no hay elementos que impidan efectivizar su traslado. Patria grande. Los principales candidatos a la presidencia de Venezuela firmaron un acuerdo para los comicios del 14 de abril. Nicolás Maduro y Enrique Capriles se comprometieron ante las autoridades electorales y por escrito. Que van a respetar la voluntad popular que defina el domingo quién será el próximo jefe de Estado. Recordemos que el presidente encargado había propuesto dicho pacto por la paz y estabilidad del país. Pelota. La AFA autorizó a San Lorenzo a incorporar un arquero. El organismo que comanda Julio Grondona le dio esa posibilidad al cuervo para cubrir la baja de Pablo Migliore, procesado con prisión preventiva. La entidad de Boedo tendrá 15 días para cerrar la contratación. Humedad 62%, temperatura 18 grados cuatro décimas. Jorgelina Roca. 750 Avanzanza. Derecho a la información. Y en el especial de esta noche, en la salida de Cada Info, estamos reversionando una y otra vez al tema que, según dicen los que saben, los que llevan los números, es el tema que tiene más versiones de la historia de la música popular. Yesterday, pero por Elvis Presley. Of... Yesterday.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 Oh, yesterday came suddenly. Why she h a n to go,、oh, she would say. I love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I b e l i t y h i n yesterday. y w h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 Cuando ya pasaron dos horas, cinco minutos del nuevo día, sonaba yesterday, pero de la m a n o de Elvis. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750, más voces, más aire. En un rato nada más nos vamos a meter con la vida de un tipo que soñó con ser músico clásico y que terminó, quizás, de la mano de un subgénero, siendo muy, pero muy, muy, muy famoso. Yo no creo que hacer música de películas sea un subgénero, pero en esto, viste cómo son las cosas, ¿no? El tipo había nacido. En Milán, soñaba con ser concertista. Es más, dejó unas cuantas óperas y algunos trabajos especiales para piano, música de cámara, música sinfónica. Pero lo de él estuvo en las 34 películas que musicalizó. En un rato, nos vamos a meter en la vida de Giovanni Rota Rinaldi. Nino s Rota. Esta es música de rock, pop y soul en la noche más larga del día. Bienvenido, John Lennon. Ahí está John Lennon sonando desde John Lennon Rock and Roll, aquel Long Play, claro. Entonces era Long Play. De 1975, cuando él hizo todas las versiones que se le antojaron de sus ídolos, cuando él rock and rollaba ya por finales de los 50, principios de los 60. Lo hizo realmente con arreglos fabulosos. Si tienen la posibilidad de. Parse con, con ese disco, realmente es un disco antológico en el marco de lo que fue la carrera solista de, de John Lennon en esa década solista entre 1970 y su muerte en diciembre de 1980. You Can't Catch Me, John Lennon de John Lennon Rock and Roll. Hola muchachos, buenos días. Te escucho hace un tiempo y me gusta que de vez en cuando te pasé de la raya. ¡La CIA asesinó a Kennedy! l o s o l i s q i t o es algo espectacular. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Llame ahora. Aire 750. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar al aire. Mensajes que van llegando a la noche más larga del día. Gloria a la ricotera de Sarandí. Bueno, parece que vamos a tener muy buen programa, ¿eh? Joyce Taylor y Gustavo Campana, que es una garantía. Pero puntualmente llamo más que nada para saludar al señor Alfredo Alegre. Feliz cumpleaños, que tenga un día maravilloso. Buenas noches y mejor programa, los estoy escuchando, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Eugenio. Este, yo llamé otras veces por los programas. Yo soy el que soy músico, que soy ciego. Este, les cuento. Y q u e r a invitar a Jorgeina a, a escucharme tocar, ya que tanto el jueves como el viernes voy a tocar en dos lugares. Y bueno, si pueden hacer que no salgan las direcciones a l t e r i o r e s donde yo voy a invitarla, ¿eh? e s t a r í a que v a y a Un o es el jueves a las ocho y media, en el espacio cultural Hoyer、eh, s 640 y es a la borra el espectáculo. Y el otro es el viernes que t o c o sería en Guatemala 4516 y el lugar se llama El Quetzal. Ahí cobramos una entrada de 20 pesos. Bueno, me gustaría invitarle a Jorgelina. Buenas noches, campana.、Eh, bueno, estoy escuchando el programa y quiero felicitar a los muchachos de Villa Sur y. Lo que estaban hablando de, sobre el rock y todo, la compañía de músicos, soy músico, hablo a de Mon, ¿no? y mira, es f i a l e s v e r d a d lo que dice todo. es r e a l como campo de la letra, como el, los músicos,、eh, como, como se comercian o algunos se venden en, en, en el rock, ¿no? también. Muchas gracias a todos los llamados. Dos horas catorce minutos, ya han pasado del nuevo día. Les reitero a todos los que estén interesados que los espera un CD con trece programas de las temporadas 2011 y 2012 de Funes El Memorioso. Allí condensamos en esos trece programas un poco el espíritu de lo que fueron los dos primeros ciclos de este Funes, que a partir del sábado pasado. Arrancó con el nuevo año y comienza a reconstruir la historia argentina de los últimos 30. La Argentina 1983-2013, la Argentina del último periodo democrático, es la que vamos a estar revisando a lo largo de, de todos estos programas que van a concluir en, en diciembre con, otro, con otra temporada de, de este FUNES. Que realmente ha generado un puente tan particular con, con los oyentes. A partir de mañana ya pueden pasar a retirar su CD por Venezuela 370, Teresa Adriana Fasola, Susana Palmieri, Aida Cusato, Rosana Obregón, Walter Reverdito, Eva Malciodi, Gabriel Hugo Romero, Claudio Sosa, Julia Rossi, Rodrigo Duque, Susana Fabrincat y Maxi Silva d e r v i l l Recordamos. Es un CD gratuito que los espera y solamente ustedes pueden encontrarse con él dándonos vía Facebook su DNI y su nombre completo. Pasan a buscarlo por aquí, por Venezuela 370 y se llevan parte del archivo que entendemos nosotros documenta el pasado que, que no podemos volver a, a repetir. A las 3:30 vamos a estar con todo James Taylor, pero te doy otro adelanto. Adelanto de todo lo que vamos a escuchar en la última media hora del programa, James Taylor, Every Day. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Noche. Gustavo Campana, de 0 a 4. En AM750. Hoy estamos versionando a Yesterday. Y cuando pusimos el, el primero de, de los temas programados para hoy, para ver cómo podemos hacer de formas tan distintas aquel clásico de los Beatles, sonaba esa, esa mezcla de, de versión salseada con algo de merengue que hizo Chivo Feliciano. Y dijimos: Bueno, puso la heladera en el living. Y, y quedó bien. Realmente es una versión tan loca como, como sólida desde el punto de vista musical. Y sonaba bárbaro. Si yo les cuento que o s i e Orson, nada más y nada menos que o s i e un buen día reflexionó, dijo: Bueno, vamos a sentar cabeza, vamos a mostrarle a la gente quiénes fuimos, cómo fue mi infancia. Eh, ¿Quién soy hoy? Ya un tipo grande, alejado de, de, de aquellas noches interminables. Y eligió para eso, para armar un video, In My Life. Nada más y nada menos que Ozzy Osbourne metiéndose con un clasicazo de los Beatles. A ver. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not far better. Some have gone, and some remain. I still can recall some are dead and some are living in my life. I love them all. But cada 750 t a pasa algo Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las cuatro. Prohibido amanecer.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 Dos horas veintinueve minutos que ya han pasado del nuevo día. Por la noche más larga del d i a l pudiste escuchar hoy a Blues del Sur, pudiste tomar contacto con su último trabajo discográfico, el que van a presentar el jueves dieciocho de abril a las veintiuna horas en República de Acá, en Álvarez Tomás seiscientos 601, en Colegiales. Nos visitaron Marcelo Marín. Y Matías Fernández, el 50% de la banda que completan Hernán h e r l a i n y Juan Ángel López. Vas a poder escuchar todo lo que hoy hicieron en vivo mañana en Facebook en Prohibido Amanecer. j e r y l Krauss sonando en la noche más larga del día. My favorite mistake. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro. En AM750. A ver cómo suena esta que para nosotros es una sociedad perfecta. Vienen de distintos mundos musicales, pero el matrimonio puede darse de una manera irrepetible. Los dos tienen puntos de coincidencia, aunque si uno analiza las carreras de ambos, no los encuentra tan fácil. Pero les aseguro que a la hora de de Ver cómo suenan juntos, realmente los tipos te facilitan mucho la tarea y te eliminan de todo preconcepto, ¿eh? te sacan todos los prejuicios. De un lado, Steve Wonder, y del otro lado, el mostrador, Steam. Todo en vivo. Vamos a escucharlos hacer los dos, un tema de cada uno, pero primero vamos a ir por separado a ver cómo podemos degustar. A cada uno de ellos haciendo clásicos, uno del soul, el otro de su propia música, con ese rock chaseado que hacía Steve en la época de un inglés en, en Nueva York. Pero vamos a arrancar por Steve Wonder y por aquel clásico de Ray Charles: I Got a Woman. ¡Sí! Indeed. I got one man, w a y don't doubt with me. Oh, yeah, she's loving early in the morning, just for me. Oh, yeah, she's loving early in the morning, just for Steve. Yeah. Oh, She l o v e s me, she doesn't think so tenderly. I got bummer when you're down with me. Me, cause you knew right. Never hurt my mummy. First t e you'll i g h t My baby knows not to do me wrong. That a woman knows、so、a woman's in place inside、right、at home. I got mama. Wake up, child. h e s good to me. Oh, yeah. I love her, she's good to me. Oh, yeah. I know she's alright. I know she's alright. Y'all say, She's alright. She's alright. She's alright. She's alright. Ya tenemos la, la primera pieza. Ahora vamos por la segunda. Vamos por este personaje que arrancó siendo contrabajista y acero, no bajista, sino contrabajista y acero, y que terminó calzándose el bajo en el mítico The Police. Después de aquello, recuperó gran parte de su origen musical y lo hizo a través de, fundamentalmente, este tema. チン、チン、チン、チン、チン、チン、チン、チン、チン、チン、チン、チン、i n チン、チ s チン、チン、チン、チン、チン、チ Toast on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down the bevel. Bueno, ahora sí, ya los tenemos a los dos. Están juntos en el escenario. Primero van a ser h i g e r Ground y después Roxanne, Steve Wonder y Steam. <risa> Hoy en Sociedades Perfectas, Steve Wonder y Steve. Ya nos vamos a las noticias, ya está con nosotros Jorge l i n a Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 62%. Temperatura 18 grados, 4 décimas. La Procuradora General de la Nación respaldó el proyecto de reforma judicial. Alejandra Achilles Carbó expuso su visión en el marco de un encuentro organizado por los miembros de Justicia Legítima en la sede de la Organización de Abogados de Buenos Aires. Un discurso neutralizador, justificador, donde de alguna manera empiezan a perder el límite de lo que es el bien y el mal, erigidos en una torre de marfil, donde se sienten privilegiados y defienden intereses privilegiados, lo cual además reporta. Una gran comodidad y una promisoria carrera, o por lo menos reportaba, porque ahora tenemos motivos para pensar que esto puede ser diferente. Se ve los tribunales cooptados o adiestrados. Para defender intereses corporativos al punto que disciplinan a cualquier persona que no encuadre en esos lineamientos. Por eso, nada más importante que las reformas al Consejo de la Magistratura. Porque lo que hay que decirle a la ciudadanía es que ese Consejo no funciona. Entonces, si alguien piensa que este proyecto está mal, que a lo mejor podría haber otro mejor, vamos a ver cuáles son los otros que se proponen. Porque si hay algo que me hace sospechar de las buenas intenciones, es que se pretenda que las cosas sigan como están. En febrero salieron 266 mil turistas al exterior. La cifra fue confirmada por el INDEC y significó una caída a l 0,6% contra el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los argentinos que salieron del país en el segundo mes del año gastaron más de 311 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 5%. Los responsables de la fuga de cinco detenidos en la autopista Richeri fueron relevados. El Servicio Penitenciario Federal corrió de sus puestos a los jefes de la División Traslados y suspendió al personal afectado a la movilización de presos. También inició una investigación interna tendiente a determinar las causas de la falla en las medidas de seguridad del hecho registrado el lunes. Pelota. El Papa le envió una carta al presidente de San Lorenzo. Francisco le impartió la bendición apostólica a Matías Lamens, así como también a los demás directivos del cuerpo técnico, jugadores y todo el pueblo azulgrana. De esta manera agradeció la camiseta recibida luego de su asunción como líder de la Iglesia Católica. Humedad 62%, temperatura 18 grados, 4 décimas. Jorgelina Roca. 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Y en la salida de cada info estamos mostrando distintas versiones de Yesterday. Arrancamos con Cheo Feliciano, seguimos con Presley. Vamos con la de Ray Charles. The Seems so far away.、Yeah. I look as t k n o w t h a t h e was here Oh, i believe yesterday. Suddenly, I'm g o n n a h a v e the man. I used to be no, no. longer. Me, and for、oh, y e s t e r d a y can't show me why. If she had to go, I don't know, she wouldn't say, Wait a minute, I said something. s u c h a n easy game to play, a s n t it? One, not need a place to hide away. Oh, I live h e r yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't fit. But、well, listen, I.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 Tres son tres, son las tres en la ciudad de Buenos Aires, siete cincuenta, Radio AM, en un rato nada más. Nino Rota. En un rato nada más, todo James Taylor sobre el final. Es parte de la agenda de lo que nos queda de programa. Ahora, Julian Wolf y uno de los temas más importantes de, de su carrera. Worried about you. Being another man,、too. I'm worried about that. Baby, I'm worried about it. I'm baby, worried about it, baby. Then you better be worried about me. I'm gonna pay this time, it ain't gonna be set o more. The next time I tell you, I'm gonna let you go. Cause I'm worried about you. Baby, I'm worried about you. You, baby, then you better be worried about I've got something to tell you, been worrying me. I'm、oh, worried about you. b a b y worried about you. b a b y I'm worried about you, baby. And you better be h o a r d about me. But trouble, I'll pay a、uh, word about you. Babe, word about you. Babe, word about you, baby. Then you better. Be A las tres y media de la mañana, todos James Taylor hasta el final. Última venta del mini recital de esta noche con una nueva versión de un viejo éxito: Hombre Trabajador.、Uh -huh. Hey girls, won't you gather r o u n d h、yeah, e r e now? Listen to what I've been putting down. Yeah, baby, I'm your handy man. I'm not the kind to use a pencil or r o l e I'm handy with love and I know. in Broken hearts, I know that I truly can. If you're In hearts I k n o w that I truly can James Taylor, hombre trabajador. Cada 7.50 pasa algo. Aire. Un día como hoy, pero de 1979, murió a los 67 años Giovanni Rota Rinaldi. Seguramente usted lo conoce por Nino Rota. Había nacido en Milán el 3 de diciembre de 1911 y desde muy chico había iniciado su formación clásica. Escribió música para piano, música de cámara, música sinfónica, dejó tres sinfonías y nueve conciertos antes de morir. Pero el cine. Lo transformó en un personaje planetario. Escribió para 34 películas entre 1933 y 1979. Nino Rota. De la película ocho y medio, 1963 Federico Fellini Fellini hizo 14 películas. En 1952, El Jeque Blanco. En 1953, La Inolvidable, Los Inútiles. En 1954, La Única, Lastrada. En el 55, Almas sin Conciencia. En el 56, Las Noches de c a b i r i a En el 59, La Única. La Dolce Vita. En el 63, Ocho y Medio. En el 65, j u l i e t a de los Espíritus. En el 69, Satiricón. En el 70, Los Payasos. En el 72, Roma. En el 76, Casanova. Y la última, en 1978, Ensayo de Orquesta. Pero guardé la del 73, porque tiene que ver con nosotros y también con una música. Absolutamente identificable. A Marcord fue la que le ganó a la tregua el Oscar en 1974, el Oscar a la mejor película extranjera. Nosotros íbamos con Renan, con d e Benedetti, y ellos iban con Fellini y con Nino Rota. Hizo tres películas con Luchino Visconti. En el 57, Noches Blancas. En el 60, La recordadísima Rocco y sus hermanos. Y en el 63, Il Gato Pavo. Dos películas con Francis Ford Coppola. 1972 su vida cambiará para siempre con la banda de sonido de El Padrino. Y en el 74 aún más, porque a través de la banda de sonido El Padrino 2, hecha en forma conjunta con la hija de Coppola, don Nino Rota. Se llevó el primer y único Oscar de toda su carrera. Nino Rota, Francis Ford Coppola y El Padrino. Sola película con Franco Cefirelli, pero también una película para pasar a la historia. Banda de Sonido de Romeo y Julieta 1968. Un día como hoy, pero de 1979. Tenía 67 años. Dejó música de 34 películas. Muchas inolvidables. Desde el Califato Maradoniano de Buenos Aires. Yo canto, canto mucho. Me encanta el tango. Lo hago muy mal, ¿eh? pero el que no prueba no, no, no, sabe, no sabe nunca cómo, cómo le va b i ¿no? e n o Entonces... AM750. Más voces. Ya mí me gusta probar siempre. Más aire. Este personaje fue sin dudas uno de los hombres que lideró la movida folk allá por finales de la década del 60. Fue el primero. De una larga lista de hombres y mujeres que, en forma muy minimalista, solamente acompañados por su guitarra, pero con una muy sólida poesía para bancarse la parada, subieron arriba de los escenarios en tiempos en que fundamentalmente había que decirle sí a la paz y no a Vietnam. Eran hombres y mujeres que formaban parte. De la generación de posguerra, o habían nacido en el marco de la guerra, o habían nacido poco después de ...de terminada la segunda. Ellos hablaban de un mundo nuevo, y fundamentalmente lo hacían sin intermediarios: hablar de... de justicia, de paz. エ n ァイオリンピックの s は、エヴァイオリンピックの時は、エヴァイオリンピックの時は、エヴァイオリンピ l クの時は、エヴァイオリンピックの時は、エヴァイオリンピックの時は、エ e ァイオリンピックの時は、エヴァイオリンピッは、 Any fool can do it. There ain't nothing to it. Nobody knows how we got to the top of the hill. But since we're on our way down, we might as well enjoy the ride. The secret of love is in opening up your heart. It's okay to feel afraid, of but don't let that stand in your way. Cause everyone knows that love is the only road. Since we're only here for a while, we might as well show some style. Come on, give us a smile. Isn't it a lovely ride?、Oh, sliding down and gliding down. Try not to try too hard. It's just a lovely ride. Now, the thing about time is that time isn't really real. It's just your point of view. How does it feel for you? Einstein said it could never understand it all. Planets spinning through space. The smile upon your face. w e l c o m e to the human race. Isn't that a thought? Sliding down and gliding down.、Oh, try not to try too hard. It's just a lovely ride. Some kind of lovely ride. Oh, yes, tonight I d be sliding down. See me gliding down.、Oh, try not to try too hard. プレゼントはジャミー・テイローのミニ・レシタルで、たの Life」。 Vamos a seguir con este personaje tan particular que después vamos a intentar retratar a través de tres o cuatro datos que son fundamentales para, para entenderlo, ¿no?、Eh, porque hay que hablar en presente de este James Taylor que todavía a los 60 y monedas llena teatros con el mismo criterio minimalista de antes, s ¿eh? Ahora acompañado fundamentalmente por una banda lógica. o ¿no? esas bandas que, que apenas cubren los, este, los requerimientos este, más, más chiquitos que pide la música de, de James Taylor, pero que fundamentalmente respetan sus climas. Y Esencialmente, en los últimos años, él ha entendido que uno de los grandes instrumentos de su banda son los coros, los grandes coros, el armado de. De, de escenografías corales para sus canciones son algo así como su, su gran identificación de, de los últimos tiempos. How sweet is it? How sweet it is to be loved. By Stand my ups and downs. There you were. With sweet love and emotion. Deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop.、And、thank you, baby. Yes, I do. Where I went seems I've been there before. You're r i t i n g up for me all of m y d a y s Love's so sweet in so many ways. I w o n n a stop. Thank you, baby. I just w a n n a stop. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. It's just like sugar sometimes. y e a h baby. 3 horas 38 minutos, siguen llegando mensajes a la noche más larga del día. s í buen, buenos días, Gustavo. Te hablo Isabel de Villalparque. d e Me gusta, me encanta escucharte. Quería opinar sobre p a p á Pancho y todas esas reformas que promete y nunca va a cumplir. Ni va a repartir la plata del clero de, del Vaticano entre los pobres. No va a dar de baja a la Inquisición, no va a pedir perdón por los 90 millones que mataron con la espada y la cruz, y tampoco、eh, va a abrir los、eh, archivos del Vaticano. Si llega a hacer a todo eso, lo matan mucho antes. Te doy un beso muy grande y te sigo escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Tres horas, treinta y nueve minutos. Tiempo de escuchar a James Taylor y aquel México, aquel tema que venía acompañando a hombre trabajador, por lo menos en su arribo a la Argentina, a mediados de los 70, tiempos en que a verías de laderas salía James Taylor cantando México. Down here, you need a reason. You don't Feel like a fool running state sidekicks, lose your load, leave your mind behind. Maybe change. Oh, let's say go、oh. it sounds so simple. I just got to go. The sun's so hot, I've got to go home. I guess I l l have to go home now. Americana got the sneaky eye. f a t h e s still s h a k i n g like a night wire now. Sneaky's in your feet, it got the eyes on fire. Oh, l e t me see, oh. It sounds so sweet w i t h the sun's i n g i n g low. The moon's so bright, like t o light up the night. Like t o m a k e it. Thank、you Eran tiempos de Carol King, de j o n n y Mitchell, de John Denver, de Jackson Brown, de, de Carly Simon, que después fue su esposa. Pero irrumpió James Taylor con aquel primer disco de 1968, editado por Apple y que contó con arreglos de Harrison y Paul McCartney, y el tipo comenzó a quedarse con gran parte de la historia de estos cantautores que se calzaban la guitarra. Y como dijimos antes, salían a cantar sin intermediarios en un r i n g tan hostil como los Estados Unidos de finales de los 60 a la hora de hablar de paz. Hay algo en la manera que e m u v e Looks my way or calls my name. If it seems to leave this troubled world behind. If I'm feeling down, too, or troubled by some foolish game, she always seems to make me change my mind. I feel fine anytime She's around me now She's around me now Almost all the time、and、If I'm well you can tell But she's been with me now She's been with me now Quite a long long time and I feel fine Every now and then the things I lean on lose their meaning And I find myself a w e e n i n g In places where I should not let me go She has the power to go Where no one else can find me Yes, and I o silently remind me Of the happiness and good times that I know Well, I said, I just got to know them. It isn't what she's got to say, Or how she thinks or where she's been. To me, the words are nice, the way they sound. I'd like to hear them best that way. It doesn't much matter what they mean. But she says they're mostly just to calm me down.、And、I feel fine anytime she's around me now. She's around me now. Almost all the time. If I'm well, you can tell that she's been with me now. She's been with me now. スタジオ、ス o ジオ、スタジオ、スタジオ、スタジオ、g タ Parte de, de los versos de Harrison de Something. Seguimos con James Taylor, nos quedan todavía 10 minutos, un par de canciones. River. <risa> Coming on Christmas, cutting down trees and putting up reindeer, singing songs of joy and peace. And I wish I had a river, t h a t I could skate it way home. Yeah, but it don't snow here, it stays pretty green. I'd like To make a lot of money, maybe split this crazy scene. Oh, I wish I had a river, I could skate away. Oh, I wish I had a river so wide, I would teach my feet to fly away. I had a river, I could skate away. on、oh, So hard to handle, selfish, and I'm sad. And I think I lost the only best baby that I've ever had. And I wish I had a river, That I could skate away. She tried hard to help me, tried to put me at ease. She loved me so naughty, made me weak in my knees. Oh, I wish I had a river, I could skate away.、Oh. Yeah, I wish I had a river, so I d I could teach my feet to fly away.、And、I wish I had a mill, I could skate away. I made my baby cry. And I made my baby say goodbye and I wish I had a river. I could skate away.、On. I could skate away. James Taylor en la última media hora de la noche más larga del día. Tiempo de noticias con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora a 3, 50 minutos. Humedad 68%, temperatura 17 grados. El debate por la reforma judicial se tratará el próximo martes en Diputados. Así lo confirmó la legisladora Diana Conti, que es la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahí se van a analizar los proyectos para democratizar el acceso a la carrera judicial, la publicidad de causas y declaraciones juradas de funcionarios. En el Senado, el tratamiento del paquete de medidas anunciado por la presidenta comenzará hoy.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 La presidenta asistirá a un acto público en la explanada de Casa Rosada. La ceremonia será a las 18 cuando se entreguen móviles para las fuerzas de seguridad y estará acompañada por Sergio Berni, el secretario del área. Sin embargo, no pronunciará discurso para evitar exponer su voz mientras permanece en la residencia de Olivos con el fin de recuperarse del cuadro de disfonía que padece. Pelota. El sub-17 busca un lugar en el hexagonal final. La selección que dirige Humberto Grondona se medirá con Colombia en el último encuentro por la fase de grupos del sudamericano. De manera previa, jugarán Venezuela con Paraguay y, si gana la vino tinto, Argentina podría quedar eliminada empatando. El torneo que se disputa en nuestro país otorga plazas para el Mundial de la categoría que se va a disputar en Emiratos Árabes. Humedad 68%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Como hicimos esta noche a la salida de cada info, reversionamos y esta 家電のファンクシン All my trouble s s e e m so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.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 Had to go. I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. yesterday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 s o m e t h i n g wrong now. I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Yes, I believe in yesterday.